¿verdad? Llevamos eh, cuatro semanas y es casi eterno Son cuatro semanas para nuestra historia personal y para la historia. El 99% de la gente, eso sí, el 99% de la gente, está demostrando una enorme responsabilidad social. Claro que hay excepciones, pero no, no podemos hacer un todo de la excepción. Son los menos. Si hay algo que se recordará de este tiempo, es que hasta los más opuestos han remado en la misma dirección. Estás aislando al virus, lo estás consiguiendo la solidaridad la condonación, las pausas las obligaciones fiscales el retraso en lo que no puede ser el amor los perdones, los ¿qué tal estás? tienen que ser efectivos ahora, pero no ser solo palabras tienen que ser y mantenerse vivos también después no podemos fallar en eso ojalá pronto esto se acaba. ...y se pueda demostrar que la bondad se extiende más allá de la crisis. Dentro de poco, de muy poco, volveremos a las calles... ...dentro de poco volveremos al sitio del recreo... ...donde nació la primera luz... ...donde nacieron las manos entrelazadas... en ...donde el sol brillaba... ...donde el murmullo se convertía en gritos, en desinferidad... ...nada cuesta, volveremos ahí. De sol, espira y deseo Sen sus manos En mi pelo De nieve, huracan y abismos El sitio de nieve, Esto es eh, La Rosa de los Vientos Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio, saludos en de Bruno Carriñosa En nombre de todo el equipo ¿Qué hace posible este programa Miguel Jurado está al frente de la parte técnica Javier Sevillano en redacción y producción la conviviración Silvia Casasola desde ahora y hasta las 4 de la madrugada En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Vamos a contar rápido las cosas que tenemos preparadas para esta noche. Insistimos en desde ahora desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. Vamos a hablar sobre Jesús, sobre su muerte con Antonio Piñero. Vamos a tener en cuenta también los a los guionistas de la película de moda la película Más he en el mundo, la película de la pandemia Una película que si no has visto, estás tardando La película El Hoyo Vamos a hablar también sobre qué están haciendo los servicios secretos en estos días Será en materia reservada También estaremos en el círculo secreto Hablaremos con Miguel Pedrero sobre los lugares en donde se producen más apariciones extrañas, escuchamos el testimonio de los testigos, eh, también nos vamos a conocer los últimos avistamientos que han ocurrido en Canarias y vamos a tener también esta noche Mundo Bizarro, nos vamos a ir al cenote de Chichen Itza, Eureka, vamos a conocer algunas curiosidades sobre el mundo de las lágrimas, el callejón, hablamos en del sheriff y señales en del fin del mundo. Lo dicho, estás eh, ganando el virus, eh, pero eso no implica que las cifras están siendo terribles. Eh. Decimos que va bien, eh, pero, ojo, tenemos hoy, hoy el día que menos, eh, pero hoy tenemos eh, 510 eh, muertes por coronavirus. Un total de, de 16.353. Y un dato también muy importante, casi, casi 60.000 altas. Casi, casi, insistimos, 60.000 altas altas. Ese es el dato de quienes han vencido al virus. Insistimos, hasta las 4 de la madrugada en la asintoría de Onda Cero. Y en este momento quiero contaros una cosa, una cosa personal que tiene que ver con una persona que he entrevistado en este programa en varias ocasiones. Su paso por aquí siempre ha sido muy comentado, siempre es un lujo escuchar su voz, su paz. Yo no estaría hablando ahora mismo si no llega a ser por él. Para mí no es grande, es grande. ...el más grande... ...es el contador de historias y misterios... ...más importantes... ...que haya estado y que haya dado nuestro país... ...estoy hablando de JJ Benítez... ...Juan José Benítez... ...el autor de Caballo de Troya... ...me contaba su mujer hace tan solo... ...unas horas que están pasando ahora mismo... ...el canal de Suez... ...hace varias seis semanas subieron a un crucero, lo están pasando fatal. Lo que pasó después eh, todos lo sabemos, eh, llegó la pandemia pero sabemos eh, lo que genera en general, pero no lo particular están sufriendo lo indecible desde ese día han estado vagando de país en país a bordo de ese barco de bartera italiana viajan 200 españoles eh, junto a ellos es una de las cosas insistimos, más importantes en del mundo del misterio. Juan José Benítez una vez el que estuvo con nosotros nos hablaba sobre las pequeñas grandes cosas, parece que nos estaba hablando de lo que ocurre ahora, hay que mirar dentro del corazón lo malo y lo terrible está ahí pero siempre pequeñas grandes cosas me propuse algo muy muy importante que sí es una recomendación creo yo que importante para todo el mundo y es fijarme más y mejor y practicar más y mejor las pequeñas grandes cosas. Eh, las pequeñas grandes cosas que hay en la vida y que todos tenemos, ¿eh? unas de un color y otras de otro. Entonces me lo propuse y en parte lo he conseguido, no no siempre, ¿eh? porque me sigue tirando... Pues la, la, la rueda y la rutina de la vida y, y yo creo que es muy importante pararse de vez en cuando, reflexionar pensar un poco y decir, bueno pues ahora voy a dedicarle más atención a esas pequeñas grandes cosas Hoy pocas horas el Ministerio de Asuntos Exteriores se ponía en contacto con Servidor, que sabían lo que estaba ocurriendo y tomarían las medidas oportunas, pero que es en la naviera italiana la que tiene que buscar un buen destino para los españoles en 200 que están en ese crucero. Para todos está siendo una pesadilla lo que está ocurriendo, pero para ellos todavía más. Tiene que ser terrible. Va a ser ya hace 50 días que están atrapados en un barco. Son sus manos en mi pelo Y por supuesto también esta noche en La Rosa de los Vientos Al concurso Vamos a saber las primeras pistas Para conocer al personaje oculto de esta noche ¿Pistas que nos dicen Silvia que está sola? Pues pistas que nos dicen que hay que resistir Ya sabéis que desde La Rosa de los Vientos Yo... Estoy encantada porque creo que somos una auténtica resistencia. Desde la trinchera, desde la resistencia, os mandamos muchísimo cariño. A todos, a todos los que tienen que estar por obligación separados, a veces les ha pillado... Pues como vamos a tener varios invitados, unos en un punto de España, otros en otra, estabas comentando de Juanjo en un barco, o sea que esto ha sido absolutamente una sorpresa para todos. la los de vida fuerte. Y ahora vamos con nuestro concurso sabatino. Vamos a ver si os gusta y participáis muchísimo, porque eso quiere decir que porque el programa de hoy programa de hoy es muy, muy importante con invitados estupendos. Bueno, os cuento. Algunos la aman, otros la odian, pero todos, todos, todos conocemos esta saga. ¿Qué saga es? La saga de Star Wars. Sus mensajes, sus personajes, sus tramas y, como no, su banda sonora, claro, pero ¿De qué personaje estoy hablando? Si estuvo desde los primeros capítulos de la saga, damos opciones. Carrie Fisher, la princesa Leyak, Mark Hamill, Luke Skywalker o Peter Mahew. Y decís, ¿quién es este? Bueno, los seguidores lo tienen clarísimo. Él es Chewaka. La Bueno, ya sabéis que por, podéis participar enviando en el correo, quien, la opción que vosotros creáis más oportuna, a rosa.vientos.es o participando en Twitter con almohadilla rosavientos. al correo o a Twitter. Decir si sí, Carrie Fisher, Mark Hamill o Peter Mahew. Bueno, muchísima suerte entre todos y los que acertéis uno tendrá un detalle del programa como cada noche de los sábados. De hierro para endurecer. os recordamos eh, si queréis eh, participar eh, nuestra etiqueta almodía rosa vientos almodía rosa vientos en las 12 y 11 minutos comenzamos pie, resist para seguir viviendo la rosa de los vientos en Onda Cero.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 el que Roma hubiera puesto su su bota en Israel era un caos, era un desastre y todo el mundo era un desastre, solo Dios podía arreglarlo era un poco como ¿Niste? un líder pacifista ¿no? lo que, eh, lo que luego no podemos ¿no? no no totalmente porque en los evangelios bueno hay... en la cena de los mercaderes del templo es cualquier cosa menos pacífica no pacifista tiene claro. razón sí, por sí. ejemplo tu tuvo un pronto tuvo un pronto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 En Onda Cero, la rosa de los vientos. Es la película del momento, esa es la película...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 No sido uh -huh. si todo el mundo comiera solo lo que necesita la comida llegaría a nivel más bajo si venimos del 88 estamos vivos de milagro migro 6 amigo a tope hay mucha más gente abajo dentro de poco a ver menos ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! tiene buen corazón el alma De no todas las películas, la da su guión, es la base de la historia, es el alma que está detrás del hoyo. Y el alma que está detrás de esta concepción la tienen nuestros invitados, nuestros siguientes invitados hay guionistas en del hoyo. David Endes, hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, hola, buenas noches, ¿qué oh, tal? Hola, ¿qué tal? Y Pedro Rivero, mucho, muy buenas noches, ¿qué tal?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 en la comida de los abajo.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 Dice sí. que comer mucho no ha comido mucho durante el rodaje, no. que pasó hambre, ¿no? ¿Es así? No, claro, adelgazó sí, 12 kilos, ¿no? Me parece que eh, perdió 12 kilos. El rodaje tiene eh, que ser historia para que él pudiera bajar ese peso y se notara en, en, en el rodaje. No cabe en la historia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 sí hay el trabajo de Galder que tu hizo un storyboard de de novecientas páginas es muy muy meti muy meticuloso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 pues muchas gracias ha sido, ha sido un placer y nada ya iremos eh, siguiéndoos la pista con el siguiente proyecto que os temo, sí. eh, os temo. ¿Eh? <risa> yo le, le echaré un poco más de comedia la próxima aunque sea negra y Pedro también me parece eh. José Manuel Esquivano espectacular sí. el éxito del hoyo eh, sí, inesperado sí. y, pero es que es en todo el mundo no es en España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 Hasta luego. Adiós. Primera parada, una y 13 minutos, esto es en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Hemos empezado a las 12 y durante toda esta época, durante todo este confinamiento, los sábados estamos entre 12 a 4 de la madrugada. Os recordamos en la página web con toda la información en la última hora respecto al coronavirus. Onda Cero.es, la sección dedicada a Rosa de los Ventos. Ahí está nuestro programa entero por partes Onda 0es Ahí está toda la información. el mundo sigue, ha seguido ha seguido el EGM, el estudio general de medios, las audiencias hemos subido los domingos infinitas gracias a todos vosotros por estar ahí por vuestro apoyo, por vuestra audiencia durante todos estos años incluso durante esta época de confinamiento, aunque el estudio es anterior ha salido ahora, es anterior y todavía no se ven esos datos pero estamos infinitamente agradecidos por todo vuestro apoyo hora de programa, un tramo en el cual vamos a tener en materia reservada en tan solo unos instantes con Fernando Rueda vamos a averiguar qué están haciendo los servicios secretos en este momento y vamos a conocer algo más en el círculo secreto con Miguel Pedrero sobre aquellos casos, aquellos testimonios de personas que han tenido experiencias, experiencias con el más allá en las llamadas zonas ventana. La una y cinco minutos, continuamos. Y continuamos con el personaje oculto, con nuevas pistas eh, para conocer el personaje oculto de esta noche. Cuando todas las pistas partidas. que nos Bueno, primero, déjame que dé besos, besos, besos a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen en directo y a los que sabemos que son muchos más que nos siguen en podcast, aunque ahora ya también nos pueden seguir en directo. Cuando ¿Y por qué lo digo? Pues porque están en casita y se pueden regular los horarios un poco, pues, a su comodidad. Así que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por todos los que nos estáis escuchando los sábados y por todos los que nos escucháis, que sois nuevos, el domingo. A Gracias a nuestros eh, técnicos que están aquí resistiendo en la resistencia a la trinchera como nosotros y a todos nuestros colaboradores que se están manteniendo todos con una salud de, de roble, de hierro para volver después de que acabe toda esta locura de confinamiento. Resistiré. Y ahora vamos con la segunda pista Os recordamos Que es uno de los principales personajes De la saga Star Wars Y que estuvo desde el inicio Pero de quién se trata Si aunque ha realizado Otros proyectos cinematográficos Incluso doblando a otros personajes Su papel estelar Siempre ha sido En la saga de Star Wars Las opciones que os damos son Carrie Fisher, la princesa Leia Mark Hammick, Luke Skywalker o Peter Mahew, Chewbacca Podéis escribir En Twitter, con almohadillasrosavientos o a nuestro correo rosa.vientos 0.es Ahí vamos viendo quién ha acertado y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibe un del programa. Venga, ánimo. Y me niego a no decirlo, porque vamos a resistir Estamos resistiendo todos aquellos que somos en millones, que no tenemos balcón en nuestra casa. Hay muchas casas sin balcón, hay muchas casas solo con ventanas. Por lo tanto, también, también tenemos que acordarnos de ellos. Los que no tienen, no tenemos balcón. La una y a 1 y 8 minutos, continuamos. de la vida fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. La rosa de los vientos en Onda cero. Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?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 Eh, a lo mejor a quien más les interesa conocerla no es a Rusia que le puede dar igual, ¿no? Pero puede ser a, a, a determinados países de la Unión Europea que quieren saber exactamente qué bueno, está... Bueno, y algunos bots no de alguna fuerza política también, ¿eh? También, ¿eh? Sí, Todos. Sí. Sí, sí, pero esos eso son, son otros, gente sí. que, que... Cualquier delincuente que puede intentar eh, enterarse de cuáles son las conversaciones de, de los miembros del, del gobierno. Igual te digo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 Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y si Trump no gana las elecciones, estoy seguro bueno, ha que acabado. habrá muchísimos más datos más rápido de lo que de lo que nos podamos imaginar. Si te parece, Fernando, tiramos de la manta, como todas las amantas, ¿no? Venga. Sí. Y vamos a hablar, que nos cuente Fernando, la historia en tirar de la manta de esos agentes cubanos que querían nacionalizarse, Fernando.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 Inunda Cero. La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. En los lugares en los que hay mucha historia, ocurren más hechos extraños. Donde la historia se ha cubierto de tragedia Ahí mismo en esas zonas, en esos lugares Aparecen los hechos desconocidos Y sobre ese hecho sabe mucho uno de nuestros hombres Miguel, eh, eh, Miguel Pedrero Muy buenas, ¿qué tal en el círculo secreto? ¿Qué tal? Muy buenas Bruno, ¿qué tal Silvia? ¿Qué tal la cueva? ¿Cómo va? Bueno, bien, aquí sigo en mi cueva, esperando salir eh, mejor antes que, que después, a Está ver la, si en, termina de una vez este confinamiento. ¿Estás sí, en, la, sí. en la Pedrero Cueva? Sí, en la Pedrero Cueva, sí, un poco desesperado, subiéndome por las paredes, pero supongo que como cuarenta y tantos millones de españoles. Claro que sí, o sea, Bueno, la teoría de la infestación no solamente tiene que ver con, los, eh, con las casas encantadas y con los poltergeists, sino que se puede aplicar a todos los hechos extraños. Sí, porque vosotros sabéis que, que para justificar las apariciones fantasmales o los fenómenos poltergeists hay tres grandes teorías, ¿no? Aquella que podemos denominar trascendente, Eh, que defiende que en realidad esas apariciones fantasmales están causadas por los espíritus de los muertos, la mental, que afirma que esos fenómenos los producen o los producimos los, las propias personas, los propios individuos, por nuestra capacidad mental, por nuestra influencia cerebral, y luego está... Una tercera teoría que yo creo que es en la que nos vamos a centrar en el día de hoy que a mí me parece absolutamente fascinante que es la teoría de la impregnación o la infestación Que, que lo... tradicionalmente, perdona Miguel, eh, se asocia a los poltergeists viene a ser algo así como el mechero eh, se prende una llama si se da una chispa ¿no? pero que se aplica, como digo yo, eh, como he dicho anteriormente a todos los fenómenos extraños, eh, no solamente a los poltergeists Claro, a las apariciones de todo tipo de fenómenos extraños, a los encuentros con la Santa compañía, e incluso hasta se podría aplicar al fenómeno, al fenómeno ovni. Pero es cierto que esta teoría de la impregnación o la infestación quizás es más popular dentro de lo que es el mundo o el campo de la parapsicología. Uh -huh. eh, de hecho, lo que, lo que defiende o en lo que consiste esta teoría de la impregnación es que las apariciones fantasmales o los polterguis que se producen repetitivamente en ciertos lugares, en realidad estarían causados por las descargas emocionales de personas que vivieron en esos lugares. Es decir, que sobre todo edificaciones antiguas o castillos, es decir, edificios con mucha historia, en donde ha vivido mucha gente, se supone que, que, esas, que esas emociones, que esas cargas o descargas emocionales, de algún modo habrían quedado impregnadas en el entorno, en el interior de esa casa, en los suelos, en las paredes, etcétera, etcétera. Sobre todo, sobre todo, cuando en esos lugares han ocurrido toda clase de hechos luctuosos, como pueden ser terribles matanzas, guerras, fusilamientos, suicidios, es decir. Son hechos que provocan en sus protagonistas emociones muy, muy potentes que de algún modo, según esta teoría, impregnarían todos estos lugares y serían la causa luego de todos estos fenómenos paranormales y sucesos poltergeist. Tuvo mucho que ver en la formulación de la teoría lo que dijo un médico alemán. Sí, efectivamente. En realidad el, el responsable de denunciar esta Esta teoría, como decías, es un médico uh, alemán, un prestigioso médico alemán, que además se dedicó durante buena parte de su vida a la investigación de toda clase de fenómenos paranormales. Su nombre, voy a intentar decirlo, era Albert von Schreinz-Rotkin, algo así. ¿no? Nació en el año 1862, murió en 1929, fue el fundador de la Sociedad Psicológica de Múnich, Aunque a pesar del nombre. Espera, esta organización... eh, espera eh, Miguel, que estoy apuntando. ¿Cómo se llamaba? El <risa> ¿Qué malo sois? Sí. De lo, lo, lo voy a repetir. Albert von Schrentz-Rotkin. Algo así. Albert, <risa> lo dejamos en eso, ¿no? Era catalán. Albert, Al final ¿no? era catalán. <risa> <risa> pues casi, casi. Lo dejamos en. En Albert, pues os decía que fue el fundador de la Sociedad Psicológica de Múnich, pero que a pesar del nombre, esta organización se dedicaba a la investigación de la parapsicología, de los poltergeists, los médiums, la hipnosis, la telepatía, y además de todo esto, bueno, se da la circunstancia anecdótica de que era íntimo amigo de uno de los grandes escritores de todos los tiempos, que era Thomas Mann. ¿no? Mm. Y, y él fue el que anunció esta... Esta teoría sobre todo basándose en que había determinados lugares donde estas apariciones espectrales no tenían una intención comunicativa con los testigos, es decir, que estos espectros, estos fantasmas, realizaban siempre los mismos movimientos de forma repetitiva como si estuvieran formando parte de una película o de la escena de una película que se repite constantemente, ¿no? Esta, bueno, Desde este punto de vista se podría justificar que esta clase de apariciones espectrales repetitivas en realidad serían causa de, esta, de este fenómeno de la impregnación y según este médico y este investigador de fenómenos paranormales, determinadas personas podían activar esos residuos emocionales que habrían quedado impregnados en ciertos lugares. ¿Qué personas? Pues personas sometidas a cierto estrés o con una tensión emotiva muy fuerte o que estaban pasando una época en sus vidas muy complicadas. Por ejemplo, eh, jóvenes que están en la, en la etapa de la, de la pubertad, que por cierto es una de las teorías también más eh, de las que más se echan mano en el campo de la parapsicología Exacto. para justificar los fenómenos porque pues ¿no? época... Adolescentes que están pasando por esa etapa de la pubertad. ¿En qué época si... lo dijo este hombre? ¿En qué, en qué año fue cuando eh, dijo esta teoría? Pues mira, estamos hablando de finales del siglo XIX. Es decir, que, que esta teoría no es demasiado moderna, sino que viene de muy antiguo. Sí, sí. Eh, por cierto, Miguel, eh, esas teorías... Eh, Tiene que tener mucha relevancia, sobre todo en casos en lugares en donde se han producido batallas, en donde han muerto miles de personas. Y curiosamente curiosamente existe un fenómeno eh, paranormal que son las llamadas batallas espetales. Eh, ¿Corresponden a sitios en los que se han producido estos hechos eh, luctuosos? Exacto, si antes decíamos que, que esta teoría de la impregnación lo que defiende es que emociones muy fuertes, sobre todo emociones luctuosas, se quedan de algún modo grabadas en el éter o en la materia de determinados lugares, pues imagínate en sitios donde han tenido lugar batallas o enfrentamientos muy sangrientos. Pues precisamente en, en estos lugares se da un fenómeno que es el de las batallas espectrales, ...que tú acabas de nombrar... ...o el de los fantasmas de las guerras... ...que viene a ser lo mismo... ...y es que determinadas personas... ...son capaces de... ...captar sonidos... ...en muchas ocasiones sonidos de guerra... ...de enfrentamiento, de muerte... ...o incluso... ...o incluso pueden ser capaces de observar... ...esas escenas... ...además escenas... ...siempre eh, repetitivas... ...como decíamos antes... ...y sin ninguna intención comunicativa... ...con los testigos... ...es como si eso fuera, como decía antes, una película que se repite constantemente. ¿no? Y si queréis os pongo algunos Venga, ejemplos vamos a muy interesantes. A hablar de algunos de esos eh, sitios en donde se producen esos eh, fenómenos y eh, esas batallas en donde se han visto, dónde se registran, en qué lugares eh, podemos eh, citar. Por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Uno de Exacto. ellos. Exacto. Exacto, exacto. En una localidad que se llama Virhuega en Guadalajara, pues a unos dos kilómetros de Birhuega hay una montaña horadada por decenas decenas de cuevas conectadas entre sí. En estas cuevas, en estas brutas, durante la guerra civil eh, se ocultaron o se protegieron una serie de tropas del ejército republicano uh -huh. y precisamente en ese entorno tuvieron lugar una serie de batallas encarnizadas entre las tropas republicanas Y los golpistas, eh, finalmente ganaron los, los golpistas y, y, y tomaron ese lugar, tomaron esas, esas cuevas, como digo, situadas a unos dos kilómetros de brihuega Bueno, pues un investigador de fenómenos paranormales, Juan Miguel Marsella, recopiló algunos testimonios muy interesantes de campistas, porque es una zona en donde se suele acampar, que, que por las noches escuchaban como una especie de, de gritos o ruidos procedentes de estas oquedades, cuando allí no había absolutamente nada, o, o nadie. ¿no? Incluso un grupo de ellos una noche se levantaron con linternas y palos para defenderse, por lo que se pudieran encontrar, y tampoco encontraron nada. Y hay también otros testimonios de personas que han oído disparos de ametralladoras. Y lo cierto es que. es que en estas cuevas hay unos antiguos nidos de ametralladoras de la época de la, de la guerra civil, ¿no? por lo tanto, bueno, este podría ser un, un caso o un ejemplo de esas batallas espectrales que se podrían justificar en esa teoría de la, de la impregnación. Pero hay un caso muy, muy interesante, y aquí nos tenemos que, que salir de España, nos vamos a a Francia, uh -huh. y estamos hablando de la localidad de Dieppe. ¿no? En el año 1942, el 19 de agosto del 42, tuvo lugar eh, en... En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Dieppe. ¿no? Las fuerzas canadienses y británicas intentaron tomar este puerto francés en manos del ejército nazi. Bueno, esto se saldó con un absoluto desastre para las tropas aliadas. ¿no? Es decir, un, participaron unos seis mil soldados aliados. ...y fallecieron unos 4.000... ...y finalmente pues los nazis... ...ganaron la, la batalla... ...y siguieron manteniendo el control de este puerto... ...bueno pues esto sucedió en el año 1942... ...nueve años después... ...en 1951... ...dos cuñadas que estaban pasando... ...unos días de vacaciones... ...en una casa de Dieppe... ...alejadas por un tiempo de sus maridos... ...pues una noche... ellas aparentemente no sabían nada... ¿eh? ...de que había tenido lugar esta, este enfrentamiento... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...entre las tropas tropas aliadas y los nazis... ...bueno, el caso... ...es que una madrugada... ...recordemos, año 1951... ...se despertaron... ...porque escucharon sonidos de guerra... ¿no? De, ...del fragor de una batalla... ...cañonazos, gritos... ...un ruido ensordecedor... Eh, eh, ...lo cierto es que... ...es que estos sonidos duraron un buen rato... ...no se veía absolutamente nada... ...aunque esos sonidos... A ellas les dio la impresión de que estaban muy cerca de donde se encontraban y poco a poco se fueron debilitando hasta que desaparecieron. Lo cierto es que a estas mujeres esos ruidos las despertaron aproximadamente a las 4 de la mañana, un poco antes de las 4 de la mañana y duraron, según su testimonio, una hora. Curiosamente, el desembarco de Dieppe tuvo lugar a las 4 menos 10 de la madrugada y duró aproximadamente una hora. De formas, esto lo que dices, porque claro, eh, en alguna ocasión ya lo hemos hablado aquí en el programa y hemos puesto incluso psicofonías que mmm, cuando estás en un sitio, aunque no estés escuchando nada, a lo mejor. Tú pones eh, estos sistemas tecnológicos y captan estos sonidos que estamos hablando. Pero claro, lo que tú estás diciendo en esta ocasión es que son personas que sin ningún tipo de, de aparato tecnológico ...para grabar esos sonidos... ...que en principio no se escuchan... ...y que luego se escuchan... ...sino que se está escuchando... ...incluso que les despierta a estas dos mujeres... ...que están dormidas... ...o sea que lo escuchan como si se estuviese... ...produciendo de verdad al lado... De, de, ...de donde están ellos en esos momentos ocultos... ...claro, claro, claro... ...esto es lo interesante de este tipo de fenómenos... ...que además son personas aparentemente... ...sin ningún tipo de capacidades psíquicas especiales... ...también es cierto... ...y has dicho algo muy interesante que en el caso de las psicofonías, bueno, pues ese fenómeno también se puede bueno, pero justificar. Eso no serían exactamente psicofonías, serían otra cosa, ¿no? Eh, como lo da claro. el chite, eh, no, no eh, el nombre lo dice, no son seco, no es la mente, es el lugar, ¿no? Claro, claro, pero, pero el fenómeno psicofónico efectivamente se podría justificar también con la teoría de la impregnación, claro, porque la mayoría de, eso, de las. Sí, sí, sí. Claro, la mayoría de las psicofonías que se captan. Son voces que no se dirigen a los investigadores o a los experimentadores, sino que, que son voces que dicen una serie de frases o una serie de palabras en muchas ocasiones vinculadas con la historia del lugar, pero no dirigiéndose a los investigadores. Por lo tanto, bueno, el fenómeno psicofónico de algún modo también se podría explicar echando mano de esta teoría de claro, la te lo decía yo porque también se ha grabado en otras ocasiones, pues a lo mejor ese sonido de la, de la ametralladora o amartillando claro. un, un rifle o sea que, que sí 1815, Exacto. murieron más de 100.000 personas en una batalla la batalla de Waterloo ¿han sucedido en ese lugar en Francia fenómenos extraños? Exacto, nos tenemos que situar, como decías Bruno, en el 18 de junio del año 1815 cuando tuvo lugar esa sangrienta batalla de Waterloo que enfrentó a tropas francesas, a las tropas francesas comandadas por Napoleón Bonaparte contra Wellington, tropas, es, ¿no? Sí, claro, contra las tropas aliadas de, de los británicos, los prusianos y los holandeses que comandaba el duque de Wellington. Bueno, Imaginaros lo que fue esa batalla. 123.000 soldados franceses. 123.000 contra 227.000 soldados de la coalición de británicos, prusianos y holandeses. Según las cifras más conservadoras, en esta batalla murieron aproximadamente 60.000 franceses y 55.000 aliados y constituyó la derrota definitiva de Napoleón. De hecho, se cuenta que el duque de Wellington el líder de las tropas aliadas después de la batalla viendo el absoluto desastre sangriento eh, pronunció aquella famosa frase de excepto una batalla perdida no hay nada más deprimente que una batalla ganada mm. ¿No? que, que yo creo que es una frase muy gráfica de lo que debió ser esa, esa cruenta o ese cruento enfrentamiento lo curioso es que días después de esta batalla en, en una localidad belga que se llama Berbiers, que está aproximadamente a 130 kilómetros de Waterloo, según cuentan las crónicas de la época, un montón de personas salieron a sus ventanas y salieron a las calles porque escucharon unos sonidos estruendosos, sonidos de cañonazos, gritos, eh, sonidos de desesperación, e incluso tuvieron la oportunidad de ver en el cielo escenas de esa batalla de waterloo Madre como os digo, esto es lo que cuentan sí sí las crónicas de la, de la época y de hecho hoy en día hoy en día todavía hay muchas muchas personas contamos con infinidad de testimonios de personas que, que en la zona donde tuvo lugar esta batalla la batalla de waterloo aseguran escuchar sonidos de guerra e incluso observar los fantasmas de algunos soldados fallecidos. Sí, Hay sí. también fenómenos extraños en Canarias a, a propósito de la guerra, los combates que hubo muy feroces también entre los guanches, entre los indígenas de Canarias y los conquistadores castellanos. Sí, esta también es una historia muy, muy interesante y venimos de nuevo a, a España. Tenemos que, que referirnos al enfrentamiento, como decías, Bruno, que tuvo lugar a finales del siglo XV, fundamentalmente, entre las tropas del Reino de Castilla y, y los Guanches. ¿no? El Reino de Castilla pretendía conquistar las Canarias y tuvieron lugar una serie de cruentos enfrentamientos. Fin, aproximadamente a finales del siglo XV, las tropas castellanas conquistaron gran parte de, de las islas, ...pero es cierto que durante unas décadas... ...hubo una serie de escaramuzas... ...porque sobre todo en Tenerife... ...las tropas indígenas se refugiaron... ...en determinadas zonas... ...inaccesibles de las islas... Y, ...y los enfrentamientos duraron unos años más... ¿no? ...como digo, unas décadas... ...y precisamente en estos... ...lugares inaccesibles donde se refugiaron... ...esas tropas indígenas... ...o en los lugares donde tuvieron lugar... ...o donde se produjeron... ...algunas de las batallas más importantes hay personas que han escuchado sonidos de guerra e incluso han observado algunas de esas escenas por ejemplo uno de esos lugares, uno de esos enclaves donde tuvo lugar eh, parece que una de esas batallas más terribles ¿no? un sitio que se llama Olla de la Matanza que está dentro del parque recreativo de la Taona que Bueno pues, por eso la Matanza se llama la Matanza eh, exacto, exacto, el nombre viene Precisamente de esos enfrentamientos entre los conquistadores castellanos y las tropas guanches. De hecho, la tradición eh, asegura que es un sitio pesado o un sitio donde suceden cosas raras. Eso es lo que dice la gente que vive en los alrededores de este lugar De la olla de la matanza Es decir, que parece que llevan pasando Cosas extrañas o sucesos extraños En esta zona durante bastante tiempo Y hay un investigador canario Muy conocido José Gregorio González Amigo de este programa sí. Que ha recopilado algunos testimonios En este sentido Y uno muy interesante Es el de Eugenio González Que, que regresaba una noche Aproximadamente a eso de las 12 Después de... De, ...de dedicarse todo el día a la caza... caminaba por esta zona... ...por la olla de la matanza... ...cuando se encontró... ...a unos soldados... ...con ropajes muy antiguos... ...a caballo... ...que le estaban cortando el paso... ...y que se dirigían incluso hacia él... ...este hombre... ...echó a correr... Eh, ...estos soldados a caballo... ...comenzaron a perseguirlo... Y, ...y según el testimonio de Eugenio... ...llegó a bajar por una zona de barrancos... ...precisamente para evitar a, a estos soldados a caballo que lo estaban persiguiendo y como muy bien decías tú Bruno, esta, esta zona, la olla de la matanza fue epicentro de toda una serie de combates entre los guanches y las tropas castellanas vamos a escuchar la voz de uno de los testigos cuéntanos algo sobre sí. el caso protagonizado por el siguiente eh, testigo que vamos a oír además, ¿Eh, Javier Sí, Javier Miranda... Es, que, ¿Que vivió? ¿Qué cuenta? Sí, Javier Miranda, que es, es otro de los testimonios que pudo reco, eh, recopilar José Gregorio González y que tuvo a bien cederme su contacto, y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo largo y tendido. ¿no? Este hombre eh, se encontraba un día con un amigo en el monte de las, de las Laguneras, en Tenerife, Eh, estaba descendiendo del monte, todo esto a pleno día, eh, con, con ese amigo, y llegaron a una zona determinada donde observaron una, una muy buena vista y decidieron saca, sacar una serie de, de fotografías. Ahí estaban los dos parados, tomando fotografías, hablando uno con otro, cuando de pronto sucede algo a sus espaldas. Si queréis, estamos el testimonio, sí, sí. Vamos. Entonces paramos para descansar un momento y hacer algunas fotos de exposiciones lentas de, de, de, de bueno, una panorámica general del sur con las hogueras y tal, ¿no? Y, y mientras estábamos ahí parados, eh, por esa zona, pues pasó por al lado nuestro pues como si fuera una manada de caballos, un tropel de caballos, pero bueno también sentí percibí, percibir como una serie de sonidos metálicos, ¿no? como si fuera, ah, como si fuera un grupo de, de, de caballería, ¿no? el roce de los estribos y también me sonó como una cosa metálica, ¿no? O sea, aparte de la, de, la, de los, sonidos de los cascos de los caballos, como, como más más sonidos metálicos y eso, ¿no? Eh, Miguel nos está relatando Javier una aparición de caballos fantasmales Sí, porque ellos en ningún momento observaron absolutamente nada y además recordemos que esto sucedió a pleno día y esos caballos eh, o, esos, o esas personas a caballo, incluso decía que escuchaba esos sonidos metálicos de los estribos, pasaron a su lado, justo a su lado, pero ellos no observaron absolutamente nada. Y lo curioso es que tiempo después Javier Miranda averiguó que justo en ese lugar en un pasado, tuvo lugar un hecho muy terrible. Si queréis, lo, lo escuchamos. Ajá. Después, averiguando un poco, creo, vemos que porque por ahí, por esa zona, cuando la cuando vinieron lo, la primera oleada de, de los españoles a conquistar la isla, en la que vencieron los guanquis, que hubo una matanza terrible, que en, en un día pues, mataran aproximadamente a 2.000 no, a castellanos, ¿no? Pues eh, ellos huyeron de, de, de, eso fue por la parte norte de la isla ellos cruzaron la isla transversalmente y, y probablemente fuera por esa zona por donde, por donde cruzaron ¿no? Este es eh, el primer caso, el primer testimonio del primer Javier, pero no es el único Javier que ha visto cosas raras ¿no? <risa> sí, bueno, a, además fíjate que en este caso Javier se estaba refiriendo a una batalla muy famosa que es la batalla de Acentejo que tuvo lugar en mayo del año 1400 94, y como él explicaba en, en este corte de voz, pues murieron 2.000 castellanos a manos de los guanches y los supervivientes huyeron muy probablemente por esa zona, por el eh, por el monte de Laguneras. Es decir, por donde eh, él y su amigo eh, escucharon estos extraños sonidos, por el monte de las Laguneras. ¿no? Y no fue el último el único caso que sucedió aquí, eh, porque... Algún tiempo después, unos chavales que estaban, que estaban acampando en este monte, eh, pues una noche de madrugada, escucharon un ruido tremendo de bullicio que se acercaba a donde ellos estaban, ¿no? Y lo que escuchaban eran, era el trote de caballos, gente gritando, ruidos de, de espadas chocando, e incluso palabras como cargad, avanzad, ¿no? Como si alguien estuviera ordenando cargas, contra un enemigo ¿no? y lo curioso es que este fenómeno duró bastantes horas y cada vez ese sonido estaba más cerca de ellos intentaron o pensaron en huir en un determinado momento pero al final tomaron la decisión de quedarse allí Eh, donde se encontraban y al amanecer pues salieron de allí lo más pero rápido que pudieron pero solo lo oían, no no lo veían exacto, no lo veían, solo lo escuchaban pero como si esa batalla estuviera sucediendo a pocos metros de donde ellos se encontraban fijaros qué curioso ¿no? que no es el único caso que podemos citar ahí en Canarias Eso. también de Javier, en un lugar, en un sitio en el Cal dicen ya que el propio sitio causa mal y muerte Sí, efectivamente. En esta ocasión nos situamos también en Tenerife, pero en otra zona, en el Valle del Taodio, muy cerca de la laguna. Este, este es un sitio, aquí hay un sitio de antiguos enterramientos guanches y una antigua también casa cueva. ¿no? Una casa cueva que es epicentro, según cuentan los vecinos del lugar, de toda clase de apariciones y fenómenos paranormales. Parece ser que esta casa cueva estuvo habitada en el pasado, pero los moradores duraban muy poco tiempo, es decir, acababan huyendo a causa de esos fenómenos paranormales y aquellos que vivieron o que moraron durante algún tiempo en esta casa fueron protagonistas de toda una serie de hechos luctuosos, es decir, de crímenes, de asesinatos, etcétera, etcétera. La bueno, barbaridad. pues sí, sí, sí, sí. La verdad es que es una casa que, que tiene fama en la zona, una casa cueva, una antigua casa cueva guanche, que tiene fama de provocar el mal. Y en cierta ocasión, eh, Javier Miranda, nuestro informante, decidió visitar esta casa cueva junto a, a, a un amigo, junto a su hijo, que también los acompañaba, Y junto a, al perro de Javier Miranda, que también uh -huh. iba con ellos, ¿no? El caso es que se acercaron a esta casa cueva y decidieron entrar en su interior. Y en el interior de esta casa cueva se encontraron con un espectáculo absolutamente dantesco. Si queréis lo escuchamos. Venga. Resulta que cuando llegamos ahí empezamos a, había un montón de cosas extrañas. Había por fuera eh, restos de una cabra abierta con velas eh una, unos santos, unas vírgenes, dentro había, eh, un nave como clavada en la pared, con las alas abiertas, eh, un montón de cosas, entonces había cosas y tal, cuchillo, un puñal, no sé qué, yo interpego, iba a tocar el puñal y el otro compañero que tal dice no toques nada, eh, no toques nada, entonces lo, lo dejé ahí tal como estaba y tal. el chico, el otro el cazador se quedó por fuera porque le dio miedo a entrar, y mi hijo y yo entramos en la casa y el perro, el perro empezó a ladrar a las paredes Se puso todo atacado ahí dentro y nada, cuando nos fuimos, salimos, cuando nos fuimos, el perro nada más salir de la casa empezó a tambalear, pum, pum, plan, y se cayó suelo el perro, pero con, con unas fatigado y tal, o sea, hecho polvo, empezamos a darle agua, el perro con los ojos así, ¿sabes?, como medio muerto, ¿no? Qué fuerte, pobrecito. Y sí, pero, bueno, pero se recuperó el perro? No, no, no, no, no, no, el perro acabó muriendo. Decir, que, sí, sí, sí, sí, de forma absolutamente repentina al salir de esa casa cueva en cuyo interior observaron pues todo ese espectáculo dantesco, el perro empezó a tambalearse y acabó falleciendo. Pero fijaros, lo interesante de esta historia es que tiempo después Javier Miranda se enteró de algo tremendo vinculado con esta casa cueva y con lo que le había sucedido a su perro. Lo escuchamos, si queréis. Venga. Luego, contando la historia, se la conté a un primo mío, que es mayor que yo, que es cazador y vive también en la zona esa, dice me dijo, muchacho, ¿cómo te atreviste tú a ir a ese sitio? Tú estás loco. Dice, esa es la cueva de los santos. Y claro, yo nunca había de ese nombre Dice, esa es la cueva de los santos, siempre he oído rollos ahí de esa cueva, que pasan cosas y tal, y si te ocurra ir más, y se te ocurra más, y pasar más por delante de la cueva de los santos, olvídate de eso y tal. Mi primo está asustado, ¿no? Dice, dice es que aquí se oyen historias desde que yo era pequeño. Claro, el din ahora puede ser que hace 70 años. Dice, aquí se oyen historias de esa cueva desde que yo era pequeño. Me contaba la gente historias de esa cueva. Dice, y el que no, el que tenía que pasar ahí por ahí por necesidad, eh, llevaba un perro, un perro sato que no quisiera, ¿sabes? Un perro que, que medio engasado, que no sé qué lo llevaba. Porque dice que la, lo que quiera que hay ahí, el mal que había ahí, se le tiraba antes de las personas, fue es lo que me dijo mi primo. Y luego, claro, averiguando el tema ese del topónimo ese de cueva de los Santos, en la mayoría de los casos aquí, se refiere a san, no, no a santos católicos, sino a donde los y aborígenes tenían sus ídolos, ¿no? Claro, era la Cueva de los Santos de los Guentes, de de donde los Guentes tenían su, sus rituales y sus historias y vaya a, a lo que quedó ahí. Y vamos a hablar eh, también, eh, Miguel, de un caso que tiene como protagonistas a una serie de jóvenes y el hecho sucedió en un monasterio abandonado, esta vez en La Coruña. Sí, señor, el monasterio de Cabeiro, que está en el Parque Natural de los Fragos de Leume, que es un lugar absolutamente extraordinario y este monasterio de Cabeiro es muy, muy visitado. ¿no? En este caso, un grupo de jóvenes decidieron dedicar un fin de semana, ...a caminar por el, por el monte... Y, ...y una noche... ...una de esas noches... ...la primera noche... ...decidieron acampar justo en el exterior... ...del monasterio de Cabeiro. ¿no? ...que os digo que es, que es un sitio... ...extraordinario... ¿no? Para, ...para visitar... Eh, ...el caso... ...es que bueno, allí se, se encontraban... ...pasando la, la noche... ...cuando de madrugada... ...escucharon unos extraños sonidos... Al principio muy a lo lejos Pero luego ya se dieron cuenta Que esos sonidos se estaban acercando Al lugar donde ellos se encontraban Si queréis, escuchamos a Alejandro Uno de los protagonistas de esta historia Venga Se venía acercando cada vez más Y muy lentamente Pero, pero, pero, pero seguía acercando Sí, claro, cada cuanto más cerca estaba Más audible, más nítido y más todo Hasta el momento que era inconfundible el de, de, o sea, el Sonido de tambores Que parecía en este Marcando como el ritmo de una procesión Y, y nada, esto cada vez se va acercando más, cada vez más, ah, y nada, no, lo, la primera sensación que tenemos, que tengo yo por lo menos, es que pues, estos unos, unos locos, los oídos, una gente extraña que venden otros oídos que, que cosas ¿no? por aquí. Después lo primero es decirles a todos, no hagáis ningún ruido, no entendáis ninguna luz, no hagáis nada, porque si sí vienen unos pirados por aquí. Bueno. Pues eh, eran ellos, sí, entre comillas, esto los... Eh, los pirados. Eh. Sí, ah, sí, no. esto, solo es, esto solo es el principio de, de la historia, porque ellos lo que pensaron, lógicamente, es que alguien o alguna especie de procesión nocturna pues estaba pasando por la zona. Pero el caso es que finalmente esos sonidos se acercaron al lugar en el que todos ellos se encontraban, pero no vieron absolutamente a nadie. Si queréis, escuchamos el testimonio de Alejandro contándonos esta historia tan tan extraña. Hasta que llegó un momento en que lo que fuese, ya te digo, que aquello igual tranquilamente estuvo una hora oyéndolo y acercándose cada vez más despacillo y tal, eh, llegó un momento que fue lo que fuera, estaba girando, digamos, la última curva, que estaba llena de maleza y eso. ...tras la cual estaba recta que, de, que desembocaba en, en la puerta... ...que era tras la que nosotros estábamos escondidos... ...hacíamos que verlo todo perfectamente... Y, ...y aquello fue el momento más terrorífico... ...porque, claro, cuando de repente aquello... ...el sonido empieza a sobrepasar la curva... ...y a adelantarse hacia nosotros... ...avanzar sobre esa recta en una noche que era clarísima... ...era una noche perfecta de, de primavera y tal... ...con la luna bastante grande y eso... ...pues allí no había absolutamente nada... ...el sonido seguía avanzando hacia nosotros... Y llegó casi, casi, casi, casi hacia hasta donde estaba la puerta. Y, y de repente, sin más, en brusco y sin seco, dejó de sonar. Y nunca más subimos nada en toda la noche. Lo que sí te puedo garantizar es que allí no había absolutamente nada. Miguel, puede decirse lo que quiera, puede exponerse diferentes teorías, ¿eh? pero los testimonios son los testimonios. Hay mucha gente que ha visto estas cosas en esos lugares. Algo tiene que ocurrir, no sé el qué, pero algo sí ocurre. Sí, sin ninguna duda. Eh, lo acabas de decir tú, tú muy claramente. Son testimonios de personas que además no tienen ninguna vinculación con el... Ni mundo ningún, del interés, ningún interés, ningún interés eh, tampoco claro. en promocionarse. Eh, son testimonios un poco bizarros, un poco sí. difíciles eh, de, de contar, pero ellos eh, lo hacen. Y sin, embargo, y sin embargo, y tú nos lo vas a decir, hay mm. una serie de experimentos eh, de científicos que parecen... Bueno, pues cerciorar que esto existe y que estos eh, fenómenos, estas eh, teorías eh, pueden ser válidas. Sí, es decir, que hay, hay una serie de, de, de experimentos, de ensayos que podrían demostrar que las emociones de algún modo pueden influenciar a la materia o al menos al comportamiento de otras personas, ¿no? ...fijaros que desde principios de los 90... ...se llevaron a cabo una serie de experimentos... ...protagonizados por grupos amplios de meditadores... ...que en determinadas eh, ciudades se dedicaban a meditar... ...durante bastantes días seguidos... ...con la intención de influir en el número de crímenes... ...que se producían en esa ciudad... ...concretamente lo que trataban era de que descendieran... ...el número de crímenes de esa ciudad... ¿no? ...y uno de los experimentos más interesantes tuvo lugar... ...los días... ...del 7 al 30 de julio... ...del año 1993... ...en la ciudad de Washington... ...allí... ...unos 4.000 meditadores... ...muy experimentados... ...se dedicaron a meditar... ...como digo... ...del 7 al 30 de julio... ...del año 1993... ...durante varias horas al día... ...todos estos días seguidos... ...del 7 al 30... ...y finalmente... ...según eh, datos recabados del FBI... ...los homicidios... ...las violaciones y los asaltos descendieron un 23% en esta fecha o en no estas fechas en las que los meditadores se dedicaron precisamente a meditar, pero después cuando este experimento terminó, las cifras de homicidios, violaciones y atracos volvieron a su índice habitual. No esta podría ser ¿Por qué no? Una evidencia de que de algún modo las emociones pueden impregnar determinados lugares e influir sobre el comportamiento de la gente. Pero luego hay otro experimento para mí eh, tremendamente interesante que llevó en su momento que dirigió el doctor José Miguel Gaona y que a mí me parece fascinante. ¿no? Eh, este experimento tuvo lugar en un matadero En este matadero los, los operarios se dedicaban a empujar a los, a los animales mediante una serie de picanas eléctricas. En este caso los animales eran cerdos que terminaban en una cámara eh, repleta de dióxido de carbono donde morían por asfixia. ¿no? Bueno, un matadero. ¿no? El caso es que antes de, de entrar a, a esta cámara pues los animales gruñían, Eh, los animales intentaban escapar, es decir, obviamente sabían que estaba pasando algo muy, muy, muy terrible, ¿no? y, que, y que probablemente eh, iba, iba a terminar su vida, ¿no? Por lo tanto, en este sitio, en, en este matadero, pero en cualquier matadero, es un lugar de, de emociones muy potentes y muy luctuosas, ¿no? Bueno, pues lo que hizo José Miguel Gaona y su equipo es poner en la parte superior de esta cámara, donde fallecían los animales a causa del dióxido de carbono, un aparato GNA, ¿no? Generador de ceros y unos, que es el que utilizan en el proyecto Conciencia Global del que, del que hablasteis en el programa la semana pasada con uh -huh. David Zurdo, ¿no? Es decir, este, estos, este aparato ...que a razón aproximadamente de cada segundo, pues lanza 200 cifras, ¿no?, o ceros o unos, ¿no?, Lo que dice la estadística es que con el paso del tiempo, con el paso de los minutos, los ceros y unos se nivelan y prácticamente hay un ciento de ceros y un 50% de unos. ¿no? Lo que trata de hacer el proyecto Conciencia Global es ver si esa conciencia global influye sobre toda una serie de aparatos distribuidos por el mundo y se produce un desajuste entre ceros y unos. ¿no? Bueno, pues en este experimento del doctor Gaona, y su equipo descubrieron que cuando se estaba produciendo la matanza de estos animales había un desajuste en ese generador de ceros y unos conectado a un ordenador es decir, como si de algún modo esas emociones estuvieran generando algún tipo de influencia en ese aparato eléctrico o electrónico. Pero lo más interesante, lo más interesante de, de este experimento es que esos desajustes de ceros y unos también se produjeron de madrugada, es decir, cuando no había ningún tipo de actividad en el matadero, es decir, no había animales ni había operarios con lo cual esto podría significar que esas emociones de algún modo habrían impregnado el ambiente y de algún modo esas emociones estarían influyendo en este generador de ceros y unos provocando numerosos desajustes, ¿no? es decir que de algún modo podría ser una prueba o una evidencia de esa teoría de la impregnación cómo las emociones pueden quedar o pueden impregnar un determinado lugar y luego influir sobre las mentes de ciertas personas o incluso sobre ciertos aparatos electrónicos y casos eh, que dan que pesar casos eh, que ha investigado nuestro colaborador eh, Miguel Pedrero si alguien nos escucha Miguel Y ha vivido alguna experiencia, por lo menos cuando se podía salir, que relacionada con estos fenómenos que te escriban y se pongan en contacto contigo, ¿cómo? Que le escriban a la Pedrero Cueva. Exactamente, me pueden escribir a mi correo electrónico que es G miguelpedrerog.com y yo me pondré en contacto con ellos para recabar su testimonio y ofrecer una explicación en la medida de mis posibilidades. El círculo secreto, Miguel Pedrero, batallas, espectrales y otras cosas que ocurren en esos lugares, en esas zonas en ventanas, los fantasmas, el pasado se hace realidad. Miguel, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. programa más que especial en la rosa de los vientos en la sintonía de onda cero radio hemos empezado a las 12 y estaremos hasta las 4 de la madrugada nos quedan por delante muchas cosas nos queda por delante eureka coma don martínez vamos a hablar de curiosidades en de las lágrimas en mundo bizarro vamos a hablar de cenotes en del mundo maya con miran del río Vamos a hablar también en los encuentros cercanos con Ana Merino, con la autora, con la novelista Ana Merino. Y habrá más, habrá señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Pero insistimos, muchas otras cosas además, entre ellas, entre ellas nuevas pistas, nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche que nos dicen lo siguiente. Pues miran, os recordamos que tenemos a protagonistas, que son pre protagonistas principales de la saga Star Wars, que además estuvo desde los primeros capítulos y que a pesar de participar en otros proyectos, incluso doblando a otros personajes, su papel estelar siempre fue en la saga de la Fuerza. Pero atentos a la tercera pista de quien estamos hablando Y esto ya es refinitivo. Re si tuvo un accidente que casi acaba con su vida. Pared, Carrie Fisher, la princesa Leia. Mark Hamill, Luke Skullwiker o Peter Mahew, que interpreta a y aunque los vientos de la vida Ya sabéis que en rosa.vientos, 0.es o con almohadilla rosavientos. Nos escribís y optáis. Y bueno, y mucha suerte. La rosa de los vientos en Onda Cero. Estamos... Hemos pasado ya la frontera, pero hoy ha sido 11 de abril. 11 de abril. Y esto lo digo por lo siguiente. Porque la noche del 8 al 9 de abril ha habido fenómenos extraños luminosos en Canarias. Y vamos a hablar sobre ellos con un investigador militar, ahora mismo en la Reserva, ahora mismo de baja, Luis Javier Velasco. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Oh. Un abrazo muy grande. Hola, Luis. Y digo que es que es verdad, ¿eh? Hace tan solo tres noches, hace tan solo tres días, se han producido fenómenos extraños en Canarias, ¿no? Pues sí, Bruno, sí. Sabes que de manera graciosa siempre hemos dicho que los hombres ya no respetan nada, ¿no? Sí, ni eh, el confinamiento, ¿eh? Ni confinamiento, ¡Jolines! ni no nos olvidemos que estamos en vacaciones de Semana Santa. y Bueno, bueno eh, vacaciones, vacaciones, no sé para quién. Bueno, no, pero pues... ellos ellos son, eh, son eh... especiales esta Semana Santa es especial es diferente es una porquería para, para todos esto que estamos viviendo desde luego es una Semana Santa que no olvidaremos jamás una Semana Santa vacía pero en los cielos luminosa Pues sí mira la verdad es que a ver eh, digamos que me lo esperaba me lo esperaba bien porque he observado recuerdo el 14 de marzo del 2008 El famoso ONI del cañón del águila, eh, que fue aquí en Gran Canaria, fue justo la, la antesala de la Semana Santa. Y en esta, pues, el día 8 para 9 también fue la antesala de la Semana Santa. Es decir, bueno, también es cierto que hay una especie de oleada de ONI por todo el país, no solamente en España, sino también a nivel internacional, bueno, y los conocidos HUNT también que se están dando. Es decir, la cosa es que no me pilló de sorpresa. Y bueno, recibí una recibí un aviso por parte de dos buenas amigas eh, que conozco del Instagram, que ellas estaban situadas en la monta en montaña alta, en el municipio de Santa María de Guía, en el noroeste de, de Gran Canaria. Por otro lado, un lugar bastante caliente porque tiene una larga tradición, no olvidemos que está a apenas 6 kilómetros en línea recta de Las Rosas en Gáldar, toda la zona de Galdar es rica en este tipo de fenómenos, y bueno, efectivamente, esa noche se vieron luces. Y además que tú me decías que mmm, normalmente, por estas fechas, es como que los OVNIs les gusta darse una vueltecita por, por Canarias, ¿no? Pues sí, bueno, o mira Silvia, efectivamente, o eso, o quizás lleven mucho tiempo viviendo con nosotros. Claro, vale Luego, es que el fenómeno es... OVNI en Canarias ha sido siempre muy activo. ...siempre ha habido testimonios y casos... ...sí, sí, Bruno, tú lo sabes perfectamente de primera mano... ¿no? Porque ...hace muchos años que, que hemos hablado de estos temas en radio... ...en tus programas... En... ...y la verdad que sí, es una pasión que, de, que tenemos... ...por los temas de los OVNIs en radio... ...es decir, eh, aquí, en la experiencia de, de 21 años de, de dedicación a esto... ...he podido observar que la fenomenología de, de los OVNIs... ...se repite, es bastante constante... E incluso se me plantea una idea nueva a raíz de estos días de revuelo, porque no olvidemos, y ahora entraré en detalles este tema tan jugoso que, que, que tengo hoy a, a traer a colación, no olvidemos que, que se repiten los fenómenos, que, que esta, esta situación de confinamiento es algo realmente excepcional en lo que es la historia, digo yo de los ovnis porque tenemos unas particularidades que no sé si ya otros invitados lo han comentado y es que está la gente tranquila, está en las casas, hay casi ausencia de, de tráfico aéreo, es muy reducido, es verdad que también la contaminación, aunque aquí en Canarias vivimos en Atlántico más o menos vamos bien de contaminación, pero lo cierto y manera es que hay más ojos observando la, las estrellas, hemos tenido unas noches, Ahora no tanta que están con nubes, pero estos días atrás y el día en cuestión, la noche del 8 a 9, pues fueron bastante claras y eso ha permitido que mis dos buenas amigas, pues sí, la Celia Santiago y Lara Sánchez, desde allí, precisamente de una casa de campo en Montaña Alta, fueran testigos de lo insólito, y, no precisamente buscando hombres, sino esa jornada eh, la luna se levantó por el este eh, una luna preciosa naranja incluso la llegué a ver cerca de mi casa porque yo vivo en la ciudad de las palmas pero no llegué a ver ninguna clase de único que estaba me lo tapan los edificios y qué ¿no? fue lo que vieron ellas pues mira se, desde esa casa de campo tienen una vista privilegiada de casi todo el noroeste sabe, de, casi todo el noreste de ...de la isla de Gran Canaria, un cielo muy limpio... ...porque estamos en Medianía, en la parte alta... ...por encima de Galicia, o sea que... ...todavía más despejado... ...ellas están disfrutando de la azotea tan a gusto... Eh, ...la luna llena... ...que os repito que está preciosa... ...y de repente... ...descubren a, a la izquierda de la luna... ...es decir, más hacia el norte una especie de objeto o blanco, con una curiosa uh, morfología, porque parece una estrella de Mercedes, ¿no?, de tres puntas. Bueno, eso está volando sobre el horizonte, o sea, ya está separado quizá pues, hasta 10 grados sobre el horizonte, ¿no? Claro, lo ven, se quedan sorprendidas, y de repente pues ya la atención se centra en el objeto que vuela rumbo sur. Es decir, luego... Eh, sobrenada por encima, en el aire claro, por encima de la luna y sigue rumbo sur y ya en esa zona de barrancos pues ya la, las nubes pues lo, lo tapan, ¿no? Perdona, las nubes en no, las montañas pues ya impiden que siga la trayectoria de, de del artefacto que estaba en movimiento constante Les intentaron sacar vídeos pero no pusieron pero sí es cierto, sí es cierto que en un momento dado a... Ah, hacia Sheila y a Lara les entra el, el lógico temor, porque aunque eran conscientes de que estaba lejos, todos los días no te encuentras con algo de esto, o sea, te da miedo. Y lo que hacen en la facha es que se meten dentro de la casa, ¿vale? Pero, pero, posteriormente, pues claro, movidas por la curiosidad, suben de nuevo a la azotea y se llevan la sorpresa de ver un segundo objeto, bueno objeto realmente es una luz, parece una estrella ¿no? pero muy muy luminosa, o sea un estrellón o sea, eh, la zona eh, claro ya le tapan las montañas ellas no verían Tenerife ni verían Galdar si no saben por por la referencia por el rumbo por la zona donde está y se encuentran con un estrellón muy grande muy luminoso y ahí sí le sacan dos vídeos que, que se ahí la cuelga en su Instagram y, y bueno sorprendente claro Lo sacan con el macro y bueno, la o sea que cuando se saca un macro pues la propia la propia física de la de las lentes hacen que se vea como si fuera un bordado, ¿no? clásico o uh -huh. no, pero pero muy luminoso Mira, me le llamó la atención y eso me lo me, porque ha sido llevamos unos días de investigación porque estamos confinados, yo no puedo salir de mi casa, ni evidentemente, ni... eh, pero eh, fíjate que llegará el día Ojalá llegue el día ¿Quién iba a decir esto, no? En sí, sí. donde nos preguntemos si lo que vieron Y lo que filmaron puede ser Algún avión, puede ser tráfico aéreo Pero por desgracia estamos viviendo Momentos en los que no puede ser eso No puede haber confusión Correcto, eh, claro. correcto. Y además de eso mm, Ha sido eh, muy interesante Por parte de ella. Y que les agradezco porque la verdad que Sheila y Lara han hecho un trabajo espectacular Me han estado informando de todo las dificultades añadidas de que yo no estoy allí, eh, pero tengo que mirar mapa, bueno, tengo la gran fortuna de tener una gran memoria y me conozco muy muy bien mi isla, entonces con pocas referencias me sitúo bastante bien. Pero el tema, volviendo otra vez a ese segundo, eh, a esa segunda luminaria, ese segundo uh, supuesto a mí, ¿no? Lo graban dos veces y parece que la luz eh, se va atenuando, se va atenuando y como que también como que desciende un poco, ¿no? Se vuelven a meter en la casa, pero antes descubren, o, o, o iban a meterse en la casa, pero no, y descubren que hacia la zona donde está la, la ciudad de Galdas, que ellos ven por referencia, ven una tercera luz, Bruno, Silvia, pero esta... ...es de un tono anaranjado... ...pero la particularidad que tiene esta luz... ...es que va descendiendo en altura... ...más o menos así, vertical, hacia abajo... ...y perdiendo progresivamente... ...lo que es la intensidad lumínica... ...a igual que la otra... ...con lo cual tenemos aquí un escenario... ...realmente interesante... Eh, ...que cuando te pones a darle vueltas... ...y a pensar y que pudo haber sido... ...y efectivamente, como has apuntado Bruno... Pudo haber sido un tráfico aéreo, pudo haber sido cualquier otra cosa. No, no exhibía luz flash light ni nada. Simplemente ese descenso en Galdar, pues estamos hablando de tres objetos. El de la forma de estrella de Mercedes, que fue hacia el sur de la isla. El que se encontraron digamos, a la altura del terreno, pero ojo, la que tenían ellas sobre las montañas. Y luego el tercero de Galdar. Con la particularidad que este segundo todavía es más, eh, digamos, a mí me resultó más llamativo, puesto puesto que lo tenían, por ser tacaño, a una altura de 60 grados respecto a ella. En realidad pienso que era más, 70, 75. pero claro, la gente no va con reglas ni con plomadas, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que casi, casi lo tuvieron encima de sus cabezas. Claro, no te va a dar miedo, por supuesto. Pero lo importante es que si ellas están en, en montaña alta, y casi lo tienen sobre su cabeza, obviamente, esa esa luz, al menos la segunda, por supuesto que estuvo sobre territorio insular. Con lo cual, los otros pudieran ser que estuvieran en el mar y eso. Pero también se da la particularidad, Bruno, que desconozco, desconozco hasta este momento, si ha habido otros artefactos que hayan caminado por la zona sur, oeste, Huigui, eh, la aldea de San Nicolás, porque realmente cada uno estamos eh, metidos en nuestra cajita ya no mm, se casa claro. y, y, y gracias a Dios que las nuevas tecnologías nos permiten en el tiempo real pues sacar fotos efectivamente ¿Y te ha llegado? Eh, fíjate en toda esta época si se va a producir una revolución de, de filmaciones en de testigos hay eh, que ven cosas porque insistimos eh, no hay aviones, eh, no hay cosas que puedan engañar, no hay tráfico marítimo tampoco, eh, se ven cosas en los cielos, eh, la gente los filma, pero ¿Estamos a las puertas de que también se produzca una información que nos abra la idea? Porque solamente los satélites o similares pueden ser explicaciones a los hechos. ¿Hemos descartado todas esas hipótesis en estos casos? Bueno, a ver, eh, incluso no es que es parte de mí, parte de la propia Seyla, si de la propia Lara, que vuelvo a repetir, que le, desde luego que la felicito, y se lo dije a ella porque... Me ha parecido muy bueno como se han implicado, le han puesto muchas ganas y lo ha hecho bien. Sí, por supuesto, tiene uno que partir de la opción del satélite, ahora mismo hay muchas opciones por ahí, que si los satélites del 5G, que si estos que van en formación, tipo, como si fuera una obra de arte, etcétera, etcétera. Los satélites se caracterizan, es cierto, los satélites se caracterizan porque suelen llevar un rumbo MRU, es, un, es decir, un movimiento rectilíneo y uniforme es cierto que hay satélites que van dando vueltas sobre su propio eje y los paneles solares brillan, reflejan el sol y por eso a veces pueden, si uno saca una astrofotografía un satélite puede dejar una trazada como continua discontinua estamos hablando de unos pasos muy cercanos porque ellas me refirieron, en el primero eh, estaba bastante lejos y bastante próximo al horizonte, bastante próximo Entonces, y además tiene una morfología muy rara y bastante intensiva, aunque estaba lejos. Bueno, no pensamos que pudiera ser un, un satélite. Los satélites están bastante más altos y no son tan grandes, ¿no? Fíjate que estaba lejos. El segundo, que era un estrellón muy grande, que llegó a estar bastante alto sobre, sobre él, ya que sí, que en un momento lo tuvieron la espalda y, y de la naranja adelante. O sea, están como enfrentar. Estaba demasiado cerca, estaba inmóvil. Y luego al descender, Me, ellas me refirieron de, de pues como que digamos que al bajar quedó tapado por, por la propia geografía del terreno o no sea sé si quedó tapado por la propia geografía del terreno obviamente no está a, a 400 kilómetros de altura está cerca y como comenté antes en mi opinión sobre el territorio insular el de Gardar pues lo mismo porque hay multiplicidad de casos que han saltado a, la, a las redes sociales, porque eh, esta mini, mini oleada de, de ONI que se están dando, tengo casos en Tenerife, hay varios, además, también en, en la isla de la Graciosa, que sí, sí. Nuestro, querido amigo, nuestro querido amigo José Gregorio rápidamente me, me facilitó uno. Y en la Graciosa. La octava no, isla que dicen la algunos. Octava, ¿no? La octava isla, ahora ha quitado ese título de la isla de San Borondón, ahora... En la novena y no se sí, es verdad, sí, pero que es un lugar fantástico fascinante, junto al sí, Lanzarote, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si has ido, yo he tenido la fortuna Sí, de he, estado, veces. he estado, sí. Excelente. Entonces, Bruno, eh, esto es lo que ha, ha llegado hasta mí, porque hay una gran cantidad de información. Por ejemplo, he estado yo también colaborando con un buen amigo, investigador también, Alberto Montes de Ota, de Canal de Misterio y él a su vez también tiene varios casos, varios casos reportados, que ha ido cosechando, de su propia cosecha, de, de casos en Galda. Es decir, la noche que esta, que Sheila y Lara vieron el fenómeno, también fue visto en, en Galda por otras personas ajenas. Eso, eso, era, que, eso era lo que te iba a preguntar yo, si eh, se si había recopilado a algunas sí. personas con otros testimonios que hubiesen sí. tenido ese avistamiento similar. Sí, veo bastante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, como ahora se ha socializado mucho en las redes, eh, hay que mirarlo todo con, con lucha, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando uno saca una foto, ¿esto qué hace? pones un Zoom a top, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, le, le, le he ido comentando a la gente, a Lara que a también, de que además de sacar fotos con Zoom, también una foto con, con panorámica para poder tener referencia referencias. Por ejemplo, está la montaña sí, de la y porque luz, el Zoom distorsiona un poquito, ¿no? Eh, que, sí, pues. que la gente se cree, lo voy a ver de, desde más cerca, ¿no? Lo vas a distorsionar para que se vea más grande, es diferente. Correcto, pero es que además eh, hay otras fotos que si tienen eh, accidentes geográficos reconocibles, como pasó en una de las fotos de los nivel cinco de marzo del setenta pude reconocer el macizo de Tamagaba, pude reconocer la antigua, la antigua eh, farmacia eh, pues de aquella época, entonces te localicé el lugar con la foto, entonces tú ves en tiempo real la realidad más las fotos de lo que entonces tú dices esto es absolutamente colosal, ¿no? Entonces eh, eso es una cosa, bueno la gente normalmente no lo sabe porque no hay cursos de ufólogo ni cosas así, ¿no? Pero pero sí, sí, hay muchísimas fotos que que andan por internet, precisamente eso de que no tenga referencia, pues te pueden colar una foto de claro. después de hace años o mira, hasta de la Unión Soviética o de saber a ver. Pero estos sí. sucesos sí son reales. La interpretación, bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones, pero estos sí. fenómenos estos avistamientos se produjeron el pasado día 8. De abril. Hace tan solo 13 días en las Islas de Canarias. Nos lo ha contado aquí un investigador, alguien que conoce perfectamente el fenómeno ovni en Canarias, Luis Javier Velasco. Gracias, Luis Javier. Cuídate, Cuídate Silvia, mucho, mucho mucho. Un abrazo muy grande. Adiós.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 Tenemos un problema, es que quizá el astronauta estaba haciendo algo que no podía, porque los astronautas no pueden llorar. Las lágrimas y sus secretos. hay curiosidades es sobre las lágrimas esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Oye, ¿por qué se <risa> dice eso? ¿no? Porque los astronautas no lloran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 Continuamos en la Rosa de los Vientos Queda una hora de programa Estamos hasta las 4 de la madrugada Una hora en la que iremos a investigar A conocer algo más sobre el mundo de los mayas Los misterios Los cenotes serán el mundo bizarro comedian del Río Que nos va a contar algo sobre el cenote más importante Y más conocido de los mayas Encuentros cercanos con la escritora con la novelista, con la ganadora del Nadal Ana Merino y va a estar también con nosotros otra vez José Manuel Esquivano nos va a contar en el mundo del cine muchas cosas sobre la figura del sheriff, sobre los westerns sobre las películas de indios y vaqueros, cosas que nos va a contar en el callejón José Manuel Esquivano y por supuesto los océanos van a ser los protagonistas señales del fin del mundo con Javier Sevillano ...en este tramo, en lo que queda del programa... ...Hasta las 4, la rosa de los ventos... ...en la sintonía de Onda Cero Radio... ...un programa que ahora mismo resuelve la incógnita... ...el personaje oculto de esta noche, el ganador... ...¿Quién será, será? Bueno, recordamos que los tres... ...son personajes primigemnios de la saga Star Wars... ...que los tres alcanzaron la fama estelar... ...con sus papeles principales que los tres, a pesar de realizar más trabajos en cine televisión, no llegaron a conseguir el éxito obtenido con Star Wars en ningún otro proyecto. Pero solo uno de ellos tres tuvo un accidente que casi acaba con su vida. Tanto Carrie Fisher como Peter Mahew... Fallecieron recientemente, la princesa Leia, en 2016, mientras que el inolvidable Chewaka lo hizo en 2019. Ambos tuvieron y estuvieron ligados a la saga Star Wars desde el inicio hasta que fallecieron. Así es que. Así que, como habéis adivinado, nuestro protagonista de hoy es. Ahora mil generaciones viven en ti pero esta es tu lucha acabamos de escuchar al actor que dobla a Mark Hamill Mark sufrió un grave accidente en, de coche el 11 de enero de 1977, en el que casi pierde la vida. Salió adelante, pero con el rostro desfigurado. El guionista, como muchos de vosotros sabéis, tuvo que incluir una escena imprevista en el nuevo capítulo de la saga, donde un vampa le ataca y le hiere la cara. Le hiere la cara a Luke Skywalker en El Imperio Contraataca. Para mí, la mejor peli de la saga. Bueno, Hamil dobló al Joker en la serie televisiva compaginando su trabajo con Star Wars, entre otros proyectos que realizó. Y ahora ha sido noticia... ...porque ha escrito una emotiva carta... ...en la que se despide de lo que llama... ...su gran familia de Star Wars... ...tras el estreno del pasado diciembre... ...del ascenso de Skywalker... ...bueno, la carta no solo incluye... ...a todos y cada uno de los que participaron... ...en este ilusionante mundo de la fuerza... ...sino que lo comparte también... ...con todos los seguidores, los fans de la saga... ...los followers u auténticos frikis... ...que desde 1976, ahí es nada... Hasta nuestros días no se pierden ni un dato, ni una convención y, por supuesto, ninguna, ninguna de las películas. ¿Y quién es el ganador o ganadora? ¿No es Darth Vader? No, es... ¡Qué mal chiste! ¿eh? Sí. <risas> No es. Y Manol, Imanol y T que ha participado en Twitter. Así que Imanol, enhorabuena. Envíanos tu dirección a rosa.vientos arroba onda cero, punto es. Y lo siento, no lo puedo evitar. Que la fuerza te acompañe. Y ahora aparece Imanol y dice, soy tu padre. No, y no soy tu madre, Imanol, <risa> no soy tu madre.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 Encuentros cercanos es hora de ar... Sensible, empática, poética Una obra humana La protagonista de. El libro, la autoría La autora de El mapa de los afectos, Ana Merino Era el 6 de enero de 2020 Se entregaba el primer premio literario del año, el premio decano, el premio más importante, el premio Nadal, que iba a decir que ese comienzo del 2020 nos iba a traer lo que nos ha traído. Y el Nadal, como decimos, lo ganó nuestra invitada, Ana Merino. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, aquí estoy en, en Madrid, que me ha tocado... Eh, sí. el aislamiento en, en Madrid, no claro. no he regresado a Iowa. Tú estás entre Estados Unidos y España, qué casualidad, ¿eh? Dos de los países más afectados del mundo por el coronavirus. Pues, pues sí, pues sí, y además estaba haciendo la gira en febrero y empezaron a saltar ya los números y ya tuve ese presentimiento de lo que, de lo que ha sucedido. Fíjate, yo... Pienso mucho en esto digo, dos eh, gobiernos, dos presidentes eh, tan distintos, en dos ideologías eh, tan opuestas y está ocurriendo lo mismo. Esto no sabe de colores, esto es otra cosa totalmente diferente y todos tenemos que tirar del mismo carro, ¿no? Claro, eh, aquí lo que, lo que debe prevalecer es el sentido común, la energía, el sentido práctico, de ayudar, de echar todos manos y, y, y salir adelante. El mapa de los afectos, el libro con el que ganaste el Natal, habla precisamente de esos eh, sentimientos que son los que están salvando a miles de personas en Estados Unidos y en España. Los sentimientos eh, que tiene la gente, los sentimientos eh, pequeños, pero que son los verdaderamente fuertes. Ese mapa de los afectos eh, tiene mucha aplicación a lo que está ocurriendo hoy en día. Pues sí, eh, de pronto eh, es una novela que habla... ...de la gente común y de la bondad que habita en la gente común... ...en la forma en la que esas personas se relacionan... ...y de pronto me di cuenta de, de que de la calidad de lo literario y la bondad... ...y fue el tema en el que llevaba años investigando y construye esta novela... ...y resulta que, que ahora vemos esa esa bondad en nuestra realidad... Una de las cosas que a mí más me llamaron la atención cuando en los primeros días de este confinamiento leías cosas sobre eh, escritas por psicólogos, por gente que ayudaba a enfrentarse a la gente a lo que estábamos viviendo, y hubo un mensaje, una idea que a mí me caló muy fuerte, y era que, que encuentra a quien amar y que esa persona sea el objetivo de tu vida. Bueno, pues los protagonistas de tus libros, de esta obra, del mapa de los afectos, también da mucha importancia al amor. El amor es muy importante, el amor en todas sus formas, el amor por el ser humano sobre todo. Claro, esa fraternidad, esa empatía tan necesaria que da sentido a las sociedades y a las comunidades y que se pueden construir como un espacio literario, que es lo que pasa en la novela, es el motor vital, eh, que hace que continuemos existiendo, por supuesto la obra, el mapa de los afectos arranca con una relación amorosa en un ambiente opresivo este mundo de contradicciones eh, también aparece en esto, se están descubriendo muchas cosas eh, que no sabíamos eh, sobre la gente, las eh, dificultades lo que está haciendo es que la gente se esté abriendo y esté mostrando una cara, una cara que nos gusta de las otras personas Claro, eh, la convivencia, eh, las situaciones extremas, esas dificultades hacen... ...que descubramos otros aspectos del ser humano... ...y en la novela sí, ese, esa idea se trabaja... ...el cambio frente a la vida, momentos extremos... ...y cómo salen ese lado tan bondadoso, tan responsable... ...hay también en, en la novela, en algunos personajes... ...un sentido muy importante de responsabilidad... ...del que asume la responsabilidad frente al sufrimiento... ...y eso también se está dando ahora... En una crítica que se hacía de tu trabajo, insistimos, el premio Nadal, el más antiguo, quizá el más importante en nuestras eh, letras, es un premio a una obra en la cual al comienzo hay una historia de amor, pero en un ambiente opresivo. Eh, y parece que las eh, personas por, o los eh, protagonistas habían confundido un poquito lo que es amor con lo que es otra cosa. A veces eh, confundimos los sentimientos, eh, pero somos buenos. Claro, porque eh, a lo largo de nuestra vida vivimos eh, distintas experiencias y distintos planteamientos y eh, nuestra protagonista, Valeria, va a descubrir eh, a lo largo de esa, de esa primera juventud que lo que ella entiende por amor no es lo que estaba buscando. Entonces va a haber una ruptura, va a haber un capítulo donde vemos que ella mm, rompe con su relación, pero luego vamos descubriendo su perspectiva, cómo ha madurado, cómo ayuda a los demás. Y yo creo que eso es importante, darnos cuenta de que podemos estar equivocados y que hay que tomar decisiones difíciles, pero a veces son decisiones sabias. Es un libro sobre la bondad del ser humano cuando, eh, bueno, pues en la literatura se lleva un poco lo contrario. Investigar esa cara B, pues tenemos una cara muy buena y muy positiva. Claro, a mí eh, me interesaba más la profundidad de esos rasgos de la fraternidad, de la bondad, de la convivencia, me parecía más poético, más literario, que nos daba otra dimensión del ser humano y era lo que yo buscaba con mi novela, esa dimensión eh, profunda de la bondad que nos da calidez y calidad humana. El dibujar los personajes es muy importante en tus, eh, en esta novela, ¿no? Es una novela con muchísimos personajes, es una novela coral, es una novela que nos muestra la riqueza del ser humano, pero hay que eh, dibujarlos eh, literariamente, ¿no? Decir cómo son, qué piensan, todos somos eh, mucho más ricos eh, de los que creemos, no somos eh, nada lineales, somos eh, muy curvos y tenemos eh, muchas cosas quizá nos hace falta que nos impulsen a mostrar ese sentimiento. Es mucho más rico de lo que creemos. Sí, y además que hay una cosa que me preocupaba en la novela, y es que se dicen las diferentes edades. Hay una convivencia de personajes de distintas generaciones. Eh, gente mayor, cómo saben, cómo perciben su experiencia vital, cómo pueden verbalizar eh, cómo ha sido su vida y enseñar a los demás. Eso también me interesaba mucho y está en la novela. Esas Esos ciclos de edades, de la madurez, de la juventud, de la niñez, y todos conviviendo y mostrando sensibilidad, pues está, está muy presente. Tú eres una autora, una escritora muy vinculada a Estados Unidos. ¿Cuáles son los parecidos y las diferencias entre un país tan enorme, con tantas diferencias sociales como es Estados Unidos y con España? ¿Qué es lo que te llama la atención en esos parecidos y diferencias? Claro, eh, yo he vivido en, en muchas Américas, en, muchos, en muchas zonas de Estados Unidos. pero los últimos diez años he vivido en Iowa City, en el estado de Iowa, que es un estado agrario, es el mundo rural. Y en ese sentido, eh, esa forma de las pequeñas comunidades también me, me recuerda mucho a, a esa España rural, que es tan interesante ¿no? de la convivencia de los que se conocen, de la vecindad. Eh, la, la gran diferencia que hay en Estados Unidos con España, y eso lo marco, En, en la novela, es el, el impacto de lo militar en Estados Unidos que siempre está detrás de alguna guerra, y eso indudablemente afecta mucho a un tipo de personaje que son los veteranos, los soldados, que están muy marcados por los conflictos bélicos. Esa es una gran diferencia que veo. ¿no? que En, es, en, el, en nuestro caso, nuestra presencia en conflictos bélicos en España es menor y son, sobre todo, eh, la presencia militar es presencia humanitaria. Entonces, no tiene un, un impacto tan fuerte. Y luego... La presencia de las armas en Estados Unidos, el, el poder adquirir armas va a marcar un carácter y una relación con la violencia. Que afortunadamente nosotros en España, como comunidad, verbalizamos mucho más los problemas, nos ayudamos mucho más y no está ese elemento. Y también muy importante tu carrera, el mundo del cómic. No, claro, en el en el mundo del cómic eh, he estado he crecido mucho leyendo cómics. Mi padre es un grandísimo coleccionista, aparte es un buenísimo narrador. Eh, ha tenido una gran colección, me transmitió esa pasión por los libros, que incluye los cómics, y mi oportunidad cuando fui a... Esos es que casos... eh, la gente desconoce la literatura enorme de una calidad fantástica que hay en los guiones en del mundo del cómic, en algunos casos sorprendente, porque además hay que resumir una serie de sentimientos en muy poquitas palabras, y algunos lo consiguen, y muy bien, ¿eh? Sí, sí, y además que en Estados Unidos poder investigar el cómic, que es lo que he hecho estos años, pues es algo maravilloso. Y en tu caso también, el mundo de la poesía, ¿muy importante tu trabajo? Sí, comencé como poeta y sigo escribiendo poesía, es cierto pero leyendo el mapa de los afectos uno puede entender que es un libro, es una novela evidentemente, pero tiene ese carácter poético, esa sonoridad poética, eso no se puede dejar nunca, uno es, uno es poeta aunque escriba en prosa. Claro, yo creo que la precisión, el ritmo, el poder saborear cada capítulo, que el lector pueda volver a los capítulos y releerlos y disfrutarlos, a mí me parecía muy importante. He cuidado el estilo al milímetro, por eso es una novela muy concentrada y con mucha pulsión rítmica. 2020, bueno, el 6 de enero, pero eso se llama premio Nadal, tiene que ver con la Navidad, ganaste con el mapa de los afectos este premio, el primer premio literario del año. ¿Quién te iba a decir que ese 2020 que empezó literariamente con ese premio iba a ser tan complicado para el mundo? Pero saldrán muchas novelas de esto, ¿no? Yo creo que saldrá una reflexión muy importante mmm, sobre la humanidad sobre el amor eh, fraternal sobre la necesidad de querernos y de apoyarnos o sea que va a ser el yo quiero creer que va a ser el año eh, del amor fraternal y y, del, y de la fuerza si tuvieras que elegir Uno de los dos eh, países en los que has vivido, has desarrollado tu carrera y, y tu vida, Estados Unidos y España, para vivir esto que, eh, bueno, no lo quieres en ningún sitio, ¿no? Pero si tuvieras que elegir, has elegido España, pero si te hubieran dado la oportunidad de elegir esto, lo quieres pasar en España o en Estados Unidos, ¿qué hubieras hecho? España. ¿Sí? Es más, sí, además, cuando me llamaron, había un sentido de la responsabilidad. Eh, yo no quería, no sabías, en el momento que te piden... Eh, hay que aislarse, hay que aislarse, es como con los tornados. uno no puede decir no, yo me voy a otro lugar no es muy importante para parar una crisis sanitaria de este tipo o un peligro quedarse en, en, en donde estabas. Yo estaba en España y si hubiese podido elegir, yo creo que seguiría eligiendo España. Yo creo que aquí es donde están mis referentes y, y bueno, me ha tocado y, y aquí estoy. en el libro eh, hay cosas. Eh oscuras entre comillas en desapariciones, hay crímenes pero no es una novela negra aunque estén de moda, no es una novela negra no, porque es una novela eh, de introspección eh, existencial de personajes que se narran que te tocan, que dialogan contigo y que hacen que entiendas a la humanidad la novela negra se centra en una mirada en, en una resolución de un caso de un conflicto, aquí es eh, eh, poder dialogar con los seres humanos el mapa de los afectos se encuentra y la gente lo puede encontrar en destino, el mapa de los afectos su autora Ana Merino ganó el premio Nadal este año, el premio, el primer premio del año, el premio más veterano de nuestras letras Ana, muchísimas gracias gracias por, por hacerme este espacio tan bonito, gracias Uno de los lugares más impresionantes en el mundo. Hablamos en México de Chichen Isa, en el Yucatán nos situamos. La pirámide, la más bonita y espectacular de toda América. Ahí también se encuentra uno de los primeros observatorios astronómicos del mundo. Y en esa ciudad, en esa ciudad de Samaya, también se encuentra el cenote. Vamos a hablar de este asunto con Miriam del Río, autora del libro Turismo Dark. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas Especialista noches. en el mundo del turismo, un mundo muy afectado por lo que está ocurriendo, pero un mundo que tiene que ser más luminoso que nunca. Dentro de muy poquito, todo el mundo estará otra vez a nuestros pies para descubrir lo oscuro y lo luminoso. Claro que sí, claro que sí, siempre mentalidad positiva. <risas> Miriam de, de Río, como decimos, eh, autora del libro Turismo Dark, uno de los lugares eh, que repasas en ese libro es El cenote de Chichen Itza. ¿Es verdad lo que dicen que ahí se echaban los cuerpos de la gente? Sí, sí, sí, totalmente cierto. De hecho, en, en todo lo que es México eh, se calcula que pueden haber entre 7.000 y 8.000 cenotes de diferentes dimensiones y todos todos eran utilizados para realizar sacrificios rituales ¿no? en honor de los dioses mayas, etcétera, etcétera. Por tanto, más o menos, en mayor o menor medida, todos eran utilizados para, para lanzar... Eh, los cuerpos de esos, de esos pobres que eran sacrificados. O sea, que el mito es realidad, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí. Lo que no es eh, tan mito es eh, el hecho de que eh, podemos eh, decir y podemos eh, confirmar que el cenote de Chichen Itza es un poquito más turbio, oscuro que el resto de los que hay en la zona en el Yucatán. Yo he estado en algunos de esos eh, cenotes con aguas eh, limpias, eh, transparentes, sí. pero este es un lugar extraordinariamente oscuro. Sí, sí, sí, de hecho es uno de, es, es bastante oscuro. Y grande, eh, además. Sí, por bueno, es, es como, como lo llaman, ¿no? El gran cenote sagrado, que de hecho era uno de los más importantes ya en, en aquella época y era uno de los centros de peregrinación más importantes de, de la época, pues al que acudían diferentes grupos étnicos, ¿no? De toda Centroamérica, acudían en peregrinación aquí a ver... A los sacrificios, ¿no? En honor muchas veces, pues, de diferentes, de di diferentes dioses, en este caso, podía ser eh, en, en lo que sería la entrada del Shivalba, Shibal, ¿no? Como consideraban los mayas que era el inframundo para ellos, ¿no? Y ellos realizaban sacrificios humanos en honor a Chak. Que era una deidad relacionada con con el agua con la muerte, y la, sí. y sí y la lluvia no y muchas veces la gente dice, oye por qué lo sacrificaban no pues bueno lo sacrificaban pues para apaciguar a los dioses para tenerlos contentos y de alguna manera asegurarse así la lluvia y una buena cosecha, porque claro esto era cosa mmm, primordial y súper importante en aquella época no que lloviera para que el agua eh, pues eh, pudiera hacer fértil todo lo que es la Tierra y hubieran unas buenas cosechas en los próximos meses, lo que auguraba pues que eh, el futuro eh, era lagüeño, ¿no? Fíjate que los mayas eh, tenemos una imagen de ellos y como seres espirituales, pero también tienen cosas eh, terribles, eh. Claro, que lo vemos con la perspectiva nuestra, eh, con esa perspectiva la otra, pues igual lo veríamos de otra forma, pero también tenemos que decir que no todo es espiritual en el mundo maya, que había sacrificios es que no. y muy terribles como estos, ¿no? Sí, sí, sí, claro, nosotros tenemos la imagen, ¿no? ostras, vamos, viajamos a México, sí. vemos esas esas construcciones fantásticas, esas pirámides, ostras, esta gente, astrónomos, eran capaces de calcular cosas imposibles, ¿no?, en aquella época, pero claro, también tenían la otra cara de la moneda y es que ellos creían que para apaciguar a los dioses, para tenerlos contentos, pues tenían que hacer una serie de, de rituales, de sacrificios humanos y, y era así como se como se realizaba, que de hecho este, este, estos sacrificios rituales empezaban ya en la pirámide de Chichen Itza, en donde había un camino blanco que se le llamaba el Sakbe, que era un camino ritual hacia donde iban en peregrinación pues todas eh, estas personas que iban a ser sacrificadas, ¿no? Y podemos pensar que quizá iban en contra de su voluntad, pero se sabe que la mayoría de ellos lo hacían por propia voluntad porque para ellos pues era, bueno, un honor poder ser sacrificados en honor de, de los dioses, poder acceder Eh, ...al subalba, al inframundo... ...y poder conectar con esos dioses... ...con esas deidades sagradas, ¿no?... ...con esos espíritus, claro... Lo que ocurre es que antes de ser sacrificados, pues bueno, muchas veces eh, se les abría el cuerpo en canal, eran asesinados pues, de una manera muy cruel. eh Habían diferentes maneras, ¿no?, de, de asesinarlos, porque antes de arrojarlos al agua, pues bueno, eh, esa ceremonia, pues podía incluir todo tipo de ritos, eh, desde extraerle el corazón eh, en vivo hasta decapitarlo, desollarlo, bueno, según la técnica de, de sacrificio escogido, ¿no? ¿Qué no Sí, sí, el resto de los participantes incluso pues bueno, podía llegar a comerse algunos de los órganos del elegido como parte del ritual, claro, hay que recordar que para a, los para espirituales aquella, mayas, claro, eh. claro en Polines. aquella época la sangre era imprescindible en la ceremonia no porque era lo que infundía la fuerza vital a los dioses no y era la mayor ofrenda que se le podía que se les podía ofrecer lo que hay que tener en cuenta es que tenemos esa visión de los mayas como que eran los únicos que quizás realizaban sacrificios humanos pero bueno en muchísimas culturas en muchísimas épocas se han seguido realizando sacrificios humanos como por ejemplo en la cultura china se realizaban sacrificios eh, sobre todo durante ante la dinastía Shang, ¿no?, para adorar a los espíritus, tenerlos contentos, vamos, ¿no?, luego también los incas, pues también lo hacían, el ritual más famoso de los incas, por ejemplo, era el de la Capacocha, ¿no?, donde se sacrificaban niños y niñas, que normalmente tenían que ser niños y niñas puros, es decir, de buena familia, es uh -huh. decir, que se sacrificaban a los hijos de los caciques, en honor a Viracocha, ¿no?, el dios creador de los incas... Y, y la historia cuenta pues que a esos niños que van a ser sacrificados en los meses previos se les daba continuamente muchísimo alcohol y, y que masticasen también pues hojas de coca para que durante esos meses pues los tuvieran más dóciles, ¿no?, antes de llegar al sacrificio, o sea, imaginan cómo era ¿no? en aquella época. Pero vamos, que en la América precolombina pues, también se realizaban todo tipo de sacrificios, los aztecas, los olmecas, los tetiguanacos. En sí. el antiguo egipcio ¿no? también se sacrificaban a la servidumbre el rey ¿no? durante el funeral del rey, ¿no? Los celtas, los cartagineses, que mira, en el libro también hablo de otro tema de los cartagineses, como también realizaban rituales, eh, sí, sacrificios humanos, vaya, en, en Tofet, en, en Túnez, uh -huh. en, en el santuario de Tofet pues es otro ejemplo, ahí se realizaban sacrificios rituales, en su mayoría niños, también en honor a Moloch. ¿Bebés, no? Sí, sí, sí, en, en honor a los, a, a, bueno, a Amolo, que era el dios de los fenicios, los cananitas, no, bueno, Oriente Medio, y eran bebés que se sacrificaban la mayoría, eh, también hasta edades un poquito más mayores, pero básicamente bebés, pero es que claro, te lo paras a pensar, indagas en toda la historia, y hasta en el antiguo Hawái se realizaban sacrificios para ganar la protección del dios de la guerra, por ejemplo, que los los de allí tenían el dios eh, Q y después eh, cocinaban los restos de esos sacrificados y luego se los comían, vamos, que no se desperdiciaba nada. Claro, así le tenían más proteína te quería comentar Miriam antes has dicho que había voluntarios y había a uh -huh. lo mejor no volunt no voluntarios en esos sacrificios en el cenote de Chichen Itza pero ¿les daban también algo para paliar o para ir un poquito adormilados como en otras culturas o lo hacían sí, sí, en vivo Sí, en directo a ver yo creo que eh, para aquellos que quisiesen o que fueran o, o que lo hicieran por propia voluntad pues eh, no les daban absolutamente nada pero aquellos que fueran un poco más obligados que fueran esclavos, personas que iban en contra de su voluntad, porque yo me niego a creer que todos, todos, absolutamente todos, iban por propia voluntad, ¿no? Muy probablemente eh, personas que habían caído en las redes en, en, en guerras, en batallas que iban, eran esclavos y que, bueno, pues mira, los tenían ahí cautivos, decía mira, estos los vamos a utilizar para que cuando realicemos los, los sacrificios, todos estos, cuantos más cuerpos mejor, ¿no? Cuanta más sangre mejor, más contento eh, estar al dios, estará a ¿no?, de, de, de, de que lancemos todos esos cuerpos. Muchas veces se ha pensado que eh, básicamente se lanzaban a los cenotes eh, mujeres, niños, eh, pero también se han encontrado pues. restos huesos de hombres y personas de edad más avanzada, ¿no? Por tanto, cualquier cuerpo era válido porque al fin y al cabo era sangre y era lo que servía pues para tener contento a los dioses, ¿no? Uh -huh. Por tanto, no creo que todos fueran eh, eh por propia voluntad, pero muchos de ellos se lo hacían, de hecho en el juego, el famoso juego de la pelota, ¿no? que ellos eh luchaban, ganaban en ese juego, y no se tiene demasiado claro si en ese juego el que ganaba o el que perdía era el que después iba a ser sacrificado. Entiendo o puedo pensar que si es la persona que va a ser sacrificada, que lo hace por propia voluntad, sea el ganador pero no está demasiado claro y los historiadores no se ponen muy, muy, muy de acuerdo ¿no? con este tema, por lo tanto está ahí un poco en, queda en la, en la incógnita. ¿no? Lo que está claro es que es una, es una cultura súper interesante, pero a la par una cultura muy sangrienta. ¿no? Pues sí, y yo te quería preguntar, ¿el agua de los cenotes en algún momento se sabe si se recicla, se limpia? Porque claro... ¿eso ahí acumulado tendrá que tener algún tipo de salida? Porque si no, sí, tendrá un olor sí, sí, sí. espantoso. <risa> muchos muchos de los cenotes son cenotes muy profundos. Entonces, claro, al final todos esos eh, cuerpos eh, van cayendo al fondo, en el limo del fondo, y al final aquello piensa que no son cenotes cerrados, sino que tienen eh, están conectados, incluso eh, algunos por muchos kilómetros, con otros cenotes están conectados entre ellos, y algunos terminan en el mar, es decir... El agua, el agua no es agua estancada, como si dijésemos, pero es agua corriente, que el, el agua fluye en ambos sentidos. ¿no? Lo que está claro, como comentaba Bruno al principio, es que hay algunos que son más claros que otros, algunos que el limo del fondo pues hace que el agua sea más turbia, esté más ennegrecida, y otros pues que sea eh, el agua muy clara. ¿no? Por ejemplo, el, el, el cenote sagrado que está cerca de Chichen Itza, pues el agua no es demasiado clara, pero en otros por ejemplo como el cenote de los ojos que está en Tulum en la Riviera Maya eh, o el cenote de Bolon Shohol por ejemplo que está en Kuzama pues eh, es, es el agua es cristalina ¿no? y, y es muy interesante porque Bolon Shohol eh significa nueve ojos de ratón que es son las nueve oberturas pequeñas coberturas que llegan desde el exterior y dejan entrar unos haces de luz al interior del, del cenote, claro, creando una, un ambiente muy, muy, muy misterioso, muy enigmático, ¿no? además pues caen todo tipo de, de, de raíces desde, desde el techo, lo que sería la bóveda, ¿no? hay estalactitas, estalagmitas, bueno es una auténtica pasada, ¿no? Eh, nadar allí, porque claro, eso hoy en día son atracciones turísticas uh -huh. y la gente se baña allí claro, ¿y es, claro. ¿y es agua dulce? Un, es, hay algunos que son de agua dulce y otros que están conectados también con el mar y entonces ahí se crea una especie como de, de, de, de efecto de aguas dulce o agua salada muchos de ellos son agua dulce pero algunos hay otros que están mezclados Porque Entonces son salidas no son... de ríos subterráneos en muchos casos. Claro, claro, claro. Pero hay otros que sí que conectan con el mar. Entonces hay algunos ahí que. Exacto, están, sí. Es, porque es está muy cerquita mezcla. del mar. Sí, en el Yucatán. Claro. Sí, y en Yucatán. Turismo Dark es el libro de nuestra invitada. Recomendadísimo por todos nosotros. Un libro que repasa el mundo eh, en esos eh, viajes extraordinarios a lugares eh, tan eh, espectaculares como este que hemos recordado esta noche con Miriam del Río. El cenote de Tizian Iza. Miriam, muchas gracias. Un abrazo, chicos. Un beso, cuídate. Un beso. La rosa de los vientos en onda cero. El callejón del escribano. no se acuerda, bueno, siguen existiendo pero antaño fueron todavía más importantes en las películas de indios y vaqueros pero había una figura que estaba presente en todas ellas, en la figura del sheriff muy cinematográfica los sheriff lo han sido siempre Hoy hablamos en el callejón con José Manuel Esquivano de esta figura. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, las películas de indios y vaqueros y la figura sí. del sheriff. A veces bueno. no hace falta ni siquiera que sea una película de indios y vaqueros, eh. <risa> no, no, he caído no. yo en el tópico, ¿no? Pero, no, no, el pero el es sheriff, cierto que claro. es una figura importantísima, ¿no? Hombre, yo creo que ha llenado pues pues horas y horas de la historia del cine, sobre todo americano, ¿no? que es donde esta figura es fundamental. El Marshall, el sheriff, ¿no? Eh, yo lo sé, pero yo de crío quería tener una estrella del sheriff y una pistola sí, sí, sí, y, y, y, y, y una pistola, ¿no? para jugar con con mis amigos, ¿no? El sheriff era una figura mítica, casi siempre el bueno de la película, casi siempre el triunfador al final. Bueno, pues hay ejemplos a lo largo de la historia del cine, como digo, sobre todo americano vamos, eh, completísimos para hablar de esta figura en, en distintos aspectos, desde luego. Por ejemplo, una película que lo trata, que trata esa figura, el sheriff es Duelo de Titanes. Holiday. Siéntese, ha tomado posesión de su casa, considérese invitado No sé si se acordará de Perfectamente, Wyatt Earp se puso en mis manos hace unos diez años De haber sabido cuando les traje la muela que iba a terminar en sheriff. <risa> He oído que ha cambiado de profesión Es una pena, era un buen dentista A los clientes les molestaba mitos ah. Necesito unos informes A este juego se le llama solitario Estoy dispuesto a hacer un trato con usted Buenas tardes, señor Earp. Conozco una cosa que puede interesarle Usted no sabe nada que pueda interesarme Suponga que le digo que Ed Bailey Tiene un revólver escondido en su bota Izquierda o derecha Izquierda Sí que es un buen informe porque Ed Bailey es zurdo Hay que y Ringo estuvieron aquí ahora unos tres días. Duelo de Titanes en un... la figura del serie FSN bueno, 1, ¿eh? Fantástico. Vaya diálogo, ¿no? Dice, este juego es un solitario. Hazte ¿no? sí, sí, el sí, favor sí. de irse. Bueno, esto es Wyatt Earth, eh, duelo de, de, de Titanes en la historia de Wyatt Earth y de Doc Holiday que se enfrentaron en el hockey Corral a los Clanton, la figura mítica del duelo en el hockey Corral. Wyatt Earp, además, es uno de esos sheriffs míticos en la historia, no solo del cine, sino en la historia americana, porque el personaje existió de verdad. El duelo de Titanes es una película formidable de John Sturges, recordemos, con Bur Lancaster y Kirk Douglas de protagonistas. ¿Quién puede hacer mejor de Wyatt Earp y de Doug Holiday?, Parece que los actores no se llevaban muy bien entre sí, eso, eso cuenta la leyenda, pero en pantalla, desde luego, no se notaba. Vayatep viene pero a reclutar. Ponían los dos en voz en de duro, ¿eh? Exactamente. Vaya duro. Bueno, y además... El, el doblaje, claro. Sí, sí, el doblaje, en uno de los mejores momentos además del doblaje clásico español, esta, esta película, hombre siempre para mi gusto el mejor en versión original, pero este doblaje también es, es estupendo, ¿no? Lo que pasa aquí es que Wyatt Earp, que es el sheriff, el sheriff de Dog City, nada menos, ¿no? Viene a tratar de reclutar a, a Dog Holiday, John Holiday, que es un jugador profesional antes eh, dentista borrachuzo y tramposo y además antipático, pero con una puntería infalible, claro, tiene que enfrentarse a los Clanton, ya han quedado en este famoso duelo que se ha llevado al cine tantísimas veces ¿no? hace, hace bastantes menos años hemos visto Tom Stone y hemos visto Wyatt Earp, la película de Lawrence Kasdan con Kevin Costner, uno de los Actores directores americanos A los que más les gusta el western ¿no? Bueno, esta, este duelo de titanes De Sturges yo creo que es una de las mejores Versiones del famoso Del mítico duelo en el Ok Corral Que se saldó naturalmente con el triunfo De los buenos Como estaba previsto y como estaba mandado en aquella época Películas como Por ejemplo otro clásico Otra película importante El duelo Pot, Pat Garrett y Billy the Kit. Mama take this badge out for me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feel like I'm knocking on heaven's stone con la voz mítica también, de voz en Dylan, con una canción no menos semítica llamando a las puertas del cielo José Manuel. Pues sí, porque cómo no hablar de Pat Garrett y Billy the Kid con esta canción de Bob Dylan, una canción fantástica, y una película estupenda de Sam Peckinpah, la película del año 73. Bueno, yo voy a ser ahora muy iconoclasta y voy a decir que el director de Western que más me gusta es precisamente Sam Peckinpah. ¿Por encima de John Ford? Pues por encima de John Ford y de la campana gorda. Sam Peckinpah vino a renovar el género. Sam Peckinpah fue el director de Duro la Alta Sierra, de Mayor Dandy, de Grupo Salvaje, una película extraordinaria extraordinaria realmente. Y aquí en Pat Garrett y Billy de Kid, yo creo que sabe unir la épica del western con la lírica de esta esta relación tan extraña ¿no? entre eh, Pat Garrett y Billy de Kid, antes amigos al final, bueno, Billy de Kid que era Chris Christopherson en la película que no lo he dicho está preso en la cárcel de Lincoln lo van a condenar a la horca porque es un delincuente con veintipocos años ha matado a un montón de gente ya bueno, resulta que se encuentra por casualidad un revólver y consigue escaparse ¿y quién tiene que perseguirle? incluso hasta la frontera con México, pues fue, eh, pues fue precisamente Pat Garrett, la persona que fue su amigo, que cabalgó con él, James Coburn en la película, un actor de género sensacional. Yo creo que de los mejores Pat Garrett que hemos visto, que es, por cierto, otro personaje mítico, otro personaje real en la historia americana, un sheriff que, eh, bueno, pues se dedicó a perseguir forajidos y luego terminó su vida de una manera muy diferente. Este Pat Garrett y Billy the Kid con Bob Dylan, ...que pasaba por allí aprovechó para estar en la película y hacer esta estupenda canción... ...creo que es uno de los referentes más importantes de la figura del sheriff... ...en el cine americano y en el cine mundial. Fíjate cuántos sí iconos nos has mencionado la figura del sheriff, lo es... ...pero el sheriff que está en ese sitio, en esa comisaría... ...apartada eh, con una serie de celdas, eh, poquitas, el corajido... Sí, sí. ...hay una serie de iconos que son inmortales... Ya lo creo que sí, hombre, el, el, el, el western y en concreto la figura esta del, del sheriff bueno, el sheriff y su forajido oponente ¿no? sí, sí, siempre sí. terminando las pelis en esos duelos en a ver quién saca antes la peli y a ver quién dispara bueno, realmente el western tiene que ser un género inmortal ha pasado por épocas peores está un poquito de capa caída ahora otra vez pero tiene que revivir porque el, el western es como la, como la como la épica en nuestra literatura el western es realmente la historia del pueblo americano una de las películas que intenta revivir que es relativamente reciente que también es una obra maestra es Farco lo que nos dijo Sheff no tiene demasiado sentido ¿Cómo que? El plan es perfecto, está todo previsto. ¿Quieres que secuestremos a tu mujer? Sí. ¿Tú, ¿Tú pagas el rescate cuánto? ¿80.000 dólares? Nos das a nosotros 40.000 y tú te quedas con nosotros 40. Es como robar a uno para pagar a otro. No tiene sentido. Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes? El caso es que mi mujer es muy rica. Su padre tiene mucho dinero y yo un pequeño problema. Otra película, ¿verdad, José Fargo, Importantísima. Hombre, importantísima. Esta es del año 96 y esta es... Eh, Digo, reciente, relativamente sí, reciente, sí, claro. Eh, bueno, es cine moderno de alguna sí, manera, sí, ¿no? Sí. La figura del sheriff aquí es de especial porque es una mujer personaje que hace Frances McDormand en la película de los hermanos Cohen, Joel e Ethan Cohen, con eh, William H. H. Macy, con McDormand y con Steve Buscemi. Eh, el personaje es este Jerry, que es un vendedor de coches, es un pobre hombre aparentemente, el hombre está lleno de deudas por su mala cabeza, pero mmm, está casado con una mujer francamente bastante millonaria. Entonces se le ocurre pues una historia propia muy propia de los hermanos Cohen, ¿no? Si le ocurre secuestrar a su mujer, no se a él, claro, que la secuestren unos bandidos que andan por allí, pedir el rescate y con ese rescate, bueno, pues pagar sus deudas que tiene. Naturalmente, esta es una peli de los hermanos Cohen, nada es lo que parece y nada sale como tenía Eh, previsto el protagonista la película ganó dos Oscar eh, uno para Frances McDormand y otro para el mejor guión, realmente un guión fantástico, un guión que por cierto inspiró una serie de televisión cuya primera temporada por lo menos fue realmente fantástica con otros protagonistas y con otra historia, pero muy cercana al espíritu de los coin. La película Fargo realmente supuso también una revolución, esos paisajes completamente helados. Este personaje de la mujer sheriff <ríe> embarazadísima, en fin, estos malutos que son realmente malos, pero además bastante idiotas. Bueno, todo se, se confirma para hacer un argumento realmente original y realmente extraordinario. Fargo, una de las mejores películas de series que yo conozco Como esta película que vamos a comentar ahora Solo ante el peligro Todos sabéis por qué estoy aquí Necesito reunir tantos agentes como me sea posible Debe de estar loco cuando viene aquí a reclutar voluntarios Dan tiene amigos en este local, debería saberlo Algunos fuisteis agentes cuando deshicimos aquella banda Hoy os necesito, ahora Entonces era distinto, ¿ok? Para empezar tenía seis agentes fijos y cada uno de ellos un tirador de primera. Ahora en cambio no tienes más que dos. Ni siquiera dos. Harvey nos ha dicho que ha dimitido. ¿Por qué? Ese es asunto suyo y mío. Teniendo en cuenta qué clase de hombres Miller nos pides demasiado. Está bien. Todos sabemos quién es Miller. Por eso ha venido a buscaros. ¿Qué respondéis? peligro. La última bueno, película que recuperamos, otro clásico. Bueno, un clásico por encima de todo. ¿Quién es el sheriff en el cine americano? Pues Gary Cooper, francamente, claro. por lo, menos, sí, por sí, lo sí. menos para mí de toda la vida. Gary Cooper, Grace Kelly, Thomas Mitchell, Joy Bridges, en esta peli, solo ante el peligro del año 52, la película de Fred Cineman un director tan meticuloso que hacía que se llenaran de polvo las botas de los cowboys y de los protagonistas, aunque no se viera en pantalla, aunque estuvieran en plano americano y no se le vieran las botas. La producción de esta peli es de Stanley Kramer, uno de los grandes productores y directores del cine americano de todas las épocas, y la música, igual que en duelo de Titanes, de Dimitri Tjomkin, un compositor realmente sensacional, maravilloso. Ha hecho el, el western prácticamente como nadie, hasta que llegue el Spaghetti Western, que eso es otra historia. Bueno, el sheriff Kane de Headville bueno acaba de casarse con su, con su novia de siempre, con su mujer Amy, que es Grace Kelly, guapísima en esta película, eh, decide abandonar la, la profesión y marcharse a la ciudad, pero resulta que viene el forajido más terrible, Frank Miller, el personaje que hace Ian McDonald, y el pueblo está verdaderamente asustado. Primero le piden a Kane que se haga cargo de la situación, que siga del sheriff, Eh, que no quiere, pero al final, pues vencido por su responsabilidad y por un sentido, eh, yo creo que casi exagerado de la solidaridad, decide quedarse y hacer frente al forajido. Lo que pasa es que la gente del pueblo le deja, como dice el título, solo ante el peligro. Él solo va a esperar allí la llegada del tren que trae a, a Miller y a sus compinches, y eso lo tiene que enfrentarse a ellos prácticamente solo. Es una película que lo tiene todo, Bruno. Tiene interés, tiene suspense, tiene sensibilidad. Dicen que es una película que Kramer produjo precisamente para contestación a la caza de brujas que estaba desarrollando en el en América y en el cine americano en aquellos momentos claro, porque habla precisamente de eso de la solidaridad y de no traicionar a los compañeros, a los, que, a los que viven con uno mismo, ¿no? Bueno, la película es realmente sensacional Gary Cooper está aquí, fantástico no en este doblaje precisamente aquí, le han puesto la voz de Spencer Tracy la voz uh -huh. del que lo hablaba y la verdad es que desmerece un poquito pero Gary Cooper con esa impasibilidad que él tenía, realmente sentó cátedra, una manera de interpretar en la que todo eran los ojos, todo era la actitud. Solo ante el peligro es mi película del oeste y Gary Cooper es mi sheriff, no lo puedo remediar. Y uno de los grandes directores de cine español es el protagonista en la actualidad de esta noche. Director Directores Bayona, por ejemplo, director español que triunfa pese a la pandemia. Hombre, pues sí, Juan Antonio Bayona, la verdad es que ya no es un director español, que sí que lo es, ¿no? Bueno, Pero es sí, un director... Totalmente internacional, claro. Absolutamente sí, sí, internacional. Sí. Bueno, pues tiene una nueva película entre manos, nada menos que para Warner Bros. va a hacerse cargo de Tews, eh, Tregua, un relato bélico basado en esos hechos reales, Eh, de la tregua aquella famosa eh, durante la Navidad del, del año 14 entre las tropas de Alemania y Gran Bretaña desplegadas en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. El guión de, de la película es de Stuart Beatty que es, recordemos, el director de Joe Frankenstein y también el guionista de Piratas del Caribe, la primera de ellas, y de Australia, por ejemplo. ¿no? Bueno, la historia la verdad es que ya es conocida, se ha llevado a la pantalla varias veces, entre ellas pues Feliz Navidad, la, la película del 2005 con Daniel Brühl y Bruno Furman y John Canet la verdad es que la película va a ser una nueva versión, la va a producir eh, Participant Media la película la, la productora de los archivos del Pentágono y de Green Book el último eh, Oscar, los últimos Óscar y es nada menos que la quinta película ya de J. Bayona después de El Orfanato éxito tremendo, Lo Imposible que lo lanzó al estrellato internacional como un director capaz de hacer cualquier cosa, un monstruo viene a verme, película asombrosa que ganó realmente todos los premios y por último la norteamericana Jurassic World, el reino caído esta película confirma ya que Bayona va a trabajar eh, pues para los grandes estudios americanos, como demuestra ahora que ha fichado para la Warner. Está Bayona en este momento en Nueva Zelanda, aquí la verdad es que, hombre, el dichoso virus sí que le ha tocado un poquito, no que esté el enfermo, ni mucho menos, sino que la realización de la serie que está haciendo sobre el Señor de los Anillos para Amazon vuelve a hacerse otra vez una versión del famoso libro pues se ha quedado paralizado claro, la, el, el rodaje, en este caso sí por el ataque tremendo del virus o sea, esperemos que la serie pueda terminarse en algún momento, pero lo más importante de todo porque además yo creo que es un poco más original El Señor de los Anillos, hemos visto ya me parece que 12 horas del Señor de los Anillos entonces mm. bueno, Amazon la va a hacer otra vez pero lo más importante es esta película tregua que va a hacer Bayona en cuanto termine esta dichosa pandemia El Mundo del Cine, la actualidad eh, del Mundo del Cine y el safe y Bayona protagonistas eh, de El Callejón con José Manuel Esquivano. Nos hablamos en 7 días, José Manuel. Un abrazo, Bruno. Chao. Hasta el, hasta el Chao. Chao. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo.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 y conseguirlo en, en, en eso en dos o tres décadas si van tomando las, manteniendo las medidas que se eh, tomaron. Pero, señor es que esto quiere decir que eh, se están haciendo cosas eh, para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 y así llegamos al final esta noche de la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, hemos comenzado a las 12, finalizamos ahora a las 4 de la madrugada Datos eh, terribles en eh, los del coronavirus, eh, pero datos eh, que hacen tener un poquito de esperanza en el eh, futuro. Pese a todo ello, son 510. Y ojo, y ojo, estamos hablando del mejor día en varias semanas, eh, 510 en, en víctimas con coronavirus en nuestro país. Pero también es un dato importante, un dato que hay que señalar mucho. Casi casi 60.000 altas, casi casi 60.000 recuperados. En Onda Cero os cuentan toda la actualidad, toda la información que también está en la página web en OndaCero.es. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana, mañana por la noche, a las doce y media de la madrugada, una hora menos en la Comunidad de Canaria. Muchas gracias, hasta así, mañana. Así es, así que nada, nos vemos mañana todos aquí. Que paséis una noche estupenda, a lo que queda de las horas del día.